¿Cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos. Domingo 20 de enero del año 2019. De domingo a domingo, sin restricción. Con un movido día sábado. Una tarde, noche del día sábado que nos movió a, a todos en varias regiones、eh, del país. Fundamentalmente en la cuarta región. Saludamos ahí. Todos nuestros amigos de Ovaya en el 88.9 FM, ni a p e l 97.1 FM, y todos, por cierto, quienes se、eh, conectan a través de las plataformas online de Radio Nuevo Mundo. Nuestra nueva página web, la misma dirección, www.radionomundo.cl, u v pero estamos estrenando en marcha blanca con la nueva página web. O bien puede descargar también nuestra aplicación en su teléfono celular, ya sea para sistemas Android. O sistemas para iPhone. En esta mañana este programa va a ser un tanto distinto a lo que es su esquema tradicional.、Eh, no por el terremoto, no por el. Bueno, fue terremoto, ¿no? Soprecho de saludar, ¿cómo está Ignacio Rojas? Bien, muy bien. Buenos días.、Eh, parece que temblor. Todos hablan de un fuerte sismo. Yo creo que para no entrar en ninguna de las dos otras categorías. Don Patricio Palma, ¿qué cree usted que fue? Gusto de saludarlo. Tal, Ahí dan una explicación científica hoy día en la mañana de por qué no hablaban de terremotos. No me quedó muy claro esa es la verdad. <risa> bueno, como ustedes ya escuchaban, Ignacio Rojas, que nos está acompañando estas últimas semanas, él siempre ya cuando empieza el mes de enero comienzan las bajas. Las bajas, saludamos aquí a la distancia que、Pero、se encuentra. n En mi encuentran... caso son más bien las altas. Porque... <risa> o las altas. Por favor. ¿Eh? Saludamos aquí a la distancia panelistas de panelistas de nuestro programa. Que, bueno, con, al menos con una de ellas vamos a tener un contacto más ratito. Los otros, difícil, difícil que tengamos algún contacto: don Hugo Guzmán y don Julio u g a s Y con Ignacio Rojas, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, también es un especialista en redes sociales. Y por supuesto, don Patricio Palma, a q u i e n ustedes conocen. Don Patricio, en esta semana que fue movida literal y peyorativamente. Sí, bueno, fue una semana movida en lo político, me imagino que a eso se refiere Carlos, porque se produjo un, un hecho que fue el que ocupó la atención de los medios, de los dirigentes políticos. Se le dio harto color en realidad, y es que、eh, el Frente Amplio resolvió. No perseverar en el pacto de gobernabilidad que se había suscrito hace algún tiempo entre las distintas fuerzas políticas de la oposición a propósito de、eh, las autoridades de la Cámara, tanto de su testera como de sus comisiones. Y esto significó un sinfín de declaraciones de los distintos partidos que fueron tomando posiciones al respecto. La postura del Frente Amplio se fundamentó en que, a juicio de esta organización política,、eh, partidos que habían suscrito este pacto de gobernabilidad,、eh, en particular el Partido de m u c r r t s c r i s t i a n o y el Partido Radical, no habían、eh, cumplido fielmente con、eh, la idea de la oposición de. Bloquear determinados proyectos de ley que había enviado el gobierno al Parlamento y que, a juicio del Frente Amplio, tenían connotaciones restauradoras o de derecha. No solo a juicio del Frente Amplio, hay que decirlo también a juicio de otras fuerzas de la oposición. Entonces, en definitiva,、eh, se produjo allí un,、eh, un impas que aún no termina de resolverse,、eh, dado que. La democracia cristiana y el Partido Radical argumentaron que se trataba de un pacto puramente instrumental, es decir, un pacto administrativo tendiente a asegurar posiciones en la Cámara de Diputados.、Eh, y no tenía, por tanto, connotaciones políticas, no tenía exigencias a los firmantes respecto de tomar posiciones frente a determinados proyectos de ley. Eh, esto abre una discusión bastante significativa, sin duda, más allá de la formalidad de que se tenga o no se tenga alguna autoridad en la mesa、eh, o en las presidencias de comisiones, que es un hecho administrativo, pero tiene alguna relevancia política, como vamos a explicar más adelante.、Eh, aparte de eso, por cierto, está el problema de qué es lo que es ser oposición hoy día. Y digamos,、eh, se suponía que este acuerdo de g u b e r n a b i l i d a d era un acuerdo que unía a las fuerzas que se habían declarado opositoras al gobierno de derecha que encabeza Sebastián Piñera. Si bien no hay fuerzas políticas que hayan dicho ya no somos opositores,、eh, la discusión política tiene que ver con qué i es lo que se entiende por ser opositor a un gobierno. Y esto se expresa fundamentalmente a nivel parlamentario, no solo parlamentario, por cierto, pero parlamentario en este caso, en que se está de acuerdo con proyectos de ley que patrocina o envía el Ejecutivo al Congreso para su despacho. Y ahí viene la interrogante de si los proyectos de ley que está enviando Sebastián Piñera. ¿Son proyectos de ley neutros desde el punto de vista de la posición política de los partidos de la oposición o no? La Democracia Cristiana y el Partido Radical han señalado que ellos analizarán estos proyectos de ley en su mérito. En tanto, otros partidos políticos dicen: A ver, pero es que esto de su mérito tiene una trampita, porque son proyectos de ley que de todas maneras está enviando al Parlamento un gobierno que tiene una clara intención de restaurar. O de echar abajo ciertas reformas que se alcanzaron antes. Entonces, esa es la discusión. Todas las fuerzas políticas se han pronunciado al respecto.、Eh, bueno, ayer en la tercera había una, una larga entrevista a Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, por ejemplo, en la cual Guillermo Tellier decía: respecto de esto, todavía no hemos tomado una posición definitiva. Sin embargo, anticipaba. Que él entendía que este era un pacto de fuerzas de oposición y que por lo tanto había un elemento político que las unía, más allá del administrativo que era tener la presidencia de la Cámara o las comisiones. Entonces, bueno, ahí está centrada la discusión, es una discusión bastante, bastante ácida, diría yo, se han intercambiado opiniones bastante duras. Y yo pienso que efectivamente se está discutiendo algo muy importante que tiene que ver con、eh, la posibilidad de una unidad de fuerzas opositoras para enfrentar esta segunda parte del gobierno de Sebastián Piñera este año. O sea, eso es lo que está en discusión realmente, es algo importante.、Eh, está en discusión el qué se entiende por ser opositor a este gobierno en particular. Está planteada la posibilidad de la unidad de las fuerzas opositoras. Que se definen como opositora este gobierno, como requisito para poder avanzar en la presentación de una plataforma de reivindicaciones que una al país. Es decir, tiene una clarísima proyección de carácter estratégico. Y yo creo que ese es el tema de fondo de esta semana. No es un tema baladí, es un tema tremendamente relevante y sobre el cual me imagino tendremos interesantes opiniones de ustedes. ¿Cómo vio usted la semana, Ignacio Rojas? Yo Dos cosas. Uno,、eh, respecto a si bien nuestro sistema político es presidencialista, para funcionar requiere que los distintos poderes participen、eh, de la toma de decisiones y, en particular, la legislatura tiene un, un, un rol muy importante que jugar, que no es menor, que no puede ser reducido en ningún caso, como bien decía Pato,、eh, en tiempos de que se quieren hacer retroceso s a cuestiones. Administrativas en el sentido meramente adjetivo, sino que acá tenemos una oposición que administrativamente llega a acuerdos, efectivamente, para constituirse en oposición. Y ser oposición pasa por, de forma crítica y. y Y audaz ir mirando qué parte de los proyectos nos hacen avanzar, qué parte de los proyectos nos hacen retroceder. Las presidencias de la Cámara y las presidencias de las comisiones no son asuntos de figuración pública solamente, son quienes tienen un rol importante que jugar en el ritmo que toman. Eh, las leyes, en cuáles entran a discusión antes, en cuáles entran después, y terriblemente en algunos casos, como hemos visto, cuáles duermen por bastante tiempo antes de poder ver debates legislativos. Solo por nombrar un caso, la ley que reduce la jornada, o el proyecto de ley, la iniciativa de proyecto de ley que presentó la diputada Camila Vallejos, que reduce la jornada laboral a 40 horas y que es muy importante para sentidísimos y grandes espacios de la población, ha demorado su tramitación en algunos momentos y ahora está empezando a avanzar. Entonces, Eh, cuando hablamos de 21 comisiones permanentes, son 22 la verdad, pero una de ellas tiene la presidencia、eh, otorgada de forma automática por quien preside, que es la de régimen interno, quien preside la Cámara, preside esa comisión. Pero el resto todo tiene que ver con los acuerdos que se logren o los acuerdos que no se logren. De hecho, solo por nombrar,、eh, la democracia cristiana este año debería p r e s i d i r cinco y el Partido Radical debería p r e s i d i r una. Y es un. Yo creo que ellos también tienen que estar analizando un poco cuánto cuesta o cuánto no cuesta estar jugando、eh, a permitir que la oposición no pueda hacer frente a cuestiones que nos hacen retroceder cuatro años legislativos, cinco años legislativos, mucho esfuerzo y que han significado para muchas personas avances importantes、eh, en su calidad de vida, en la obtención de derechos sociales. n o sé. Solo por nombrar un ejemplo, y mi otra preocupación de la semana, que era lo segundo que nombrar, la ley de admisión justa, que se refiere justamente、uh -huh. o injustamente a volver a establecer la selección en los colegios, que es aquellos que puedan pagar o aquellos que. tengan méritos de cuna, es decir, que son justamente aquellos que no son méritos, puedan entrar con algunos privilegios a espacios donde los otros no entran, que va contra toda la evidencia de países altamente desarrollados en educación que han eliminado hace décadas o hace varios años la selección y que han optado por un sistema donde. El mérito se vaya viendo o las cualidades y el desarrollo de los niños se vaya viendo, no donde nacen y la suerte que tienen de nacer o no en un lugar, sino en el desarrollo académico que vayan teniendo, o académico, o artístico, o cultural, o deportivo, o el que sea, que vayan teniendo su e d u c a c i ó n Yo creo que es un problema grave. e s、sí, un ejemplo muy claro de que efectivamente hay leyes que está intentando promulgar el gobierno Sebastián Piñera que significan un retroceso desde el punto de vista de avances y conquistas que ya se habían obtenido por parte de importantes sectores chilenos. Y a esta hora de la mañana tomamos el contacto, haciendo un cambio en lo que es el formato habitual de domingo a domingo, con el presidente del Partido Comunista, diputado por el Distrito 13, Los Espejos, Pedro Aguirrecerra, San Miguel, San Ramón, El Bosque, La Cisterna, Guillermo Teyer. ¿Cómo está, diputado? Un gusto de saludarlo. ¿Y ¿Por y qué nos cuenta usted mismo? ¿Por qué hicimos este cambio? ¿Por qué estamos en contacto a esta hora y no como es tradicional, pasadito s las 11 de la mañana? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es que vamos a cumplir con un compromiso político. Se inicia、eh, la vida de un nuevo partido político en Chile que se llama Comunes, que es la fusión de dos partidos del Frente Amplio y es la inauguración de sus actividades en un rato más. Así es, mire, la fusión, claro, tenemos aquí la pauta de izquierda autónoma. Con poder ciudadano, o sea, va a haber otro, otro, como otro PC, Partido de los Comunes. No sé cómo será hacer la configuración de, de, de sigla de esta, de, esta, de esta función que se está realizando. Diputado,、eh, bueno. Tú dices que común suena comunista. Claro, ¿Ah? claro. ¿Sí? Comunes, aunque ellos son comunes. Son comunes. Comunes. comunes. Eh, diputado, bueno, semana muy intensa.、Eh, el día de ayer sale en el, en el diario La Tercera una extensa entrevista a usted sobre la materia política que se ha tomado los últimos días de la actividad política, valga la redundancia. Eh, con un titular muy llamativo, donde t e señala el PC, no ha tomado aún la decisión de mantenerse en este pacto administrativo. Recordemos que lo explicaba aquí recién Ignacio Rojas, que se refiere al pacto político-administrativo con que la oposición tomó la mayoría de ambas cámaras del Congreso y de las comisiones, ¿no es cierto? Así es. Yo creo que hay varios que entendíamos que este pacto administrativo, como se le ha llamado. e l pacto de la oposición, para hacer oposición al gobierno y para actuar de la mejor manera en la Cámara de Diputados. Esto nos permitió ganar la mesa de la Cámara y ganar la presidencia de todas las comisiones. Lo que es muy importante porque se ordena n las votaciones, de qué proyectos van primero, cuáles después.、Eh, se le puede otorgar、eh, mayor velocidad a unos que a otros. O sea, Ahora el Ejecutivo tiene en su propia forma de dar la urgencia de los proyectos, independientemente de lo que diga el Congreso, porque el Congreso, el Congreso tiene que atenerse a la urgencia q e le e el Ejecutivo, pero en todo caso es muy importante. Eh, ahora, eh, sin embargo, cuando se discutió este pacto、eh, administrativo, nosotros planteamos que debía ir acompañado de un acuerdo político al menos respecto de las de los proyectos principales que se iban a discutir en el Parlamento. Pero hubo partidos que no quisieron hacerlo, que no querían ellos, estar comprometidos precisamente en un pacto político, sino que solo administrativo.、Eh, creo que eso fue un error, porque eso presagiaba, presagiaba, creo yo, ya la crisis que estamos viviendo hoy día. Porque los partidos que estaban en el pacto administrativo, entonces, de ellos asistieron con la plena libertad de votar independientemente de lo que pensara el resto de la oposición y sin siquiera consultar a veces a la oposición. Y eso ha creado malestar, creo malestar en el Frente Amplio, que tomó la decisión entonces de、eh, desahuciar en la práctica de los hechos del, del pacto administrativo, pero ya otros partidos lo habían hecho, creo yo, al votar en, de forma tan reiterada por los、eh, proyectos del gobierno. en contra de lo que pensaba el conjunto de la oposición. Ahora, no son los partidos completos como tales, pero tampoco han sabido ordenar sus filas, porque、uh, hay diputados que persistentemente han votado con la derecha, ¿sí? sin dar ningún tipo de explicación.、Eh, cuando se les ha hecho notar que deberían cambiar de actitud, al menos de tener... Eh, eh, La r e f e r e n c i a de consultar antes de votar con la derecha nos han dicho que ninguno, que ninguno de ellos tiene por qué dejarse、eh, definir sus su acciones o sus políticas por el resto de los partidos. Entonces, esa es la situación en que estamos hoy día. En marzo tiene que cambiarse la mesa. O sea, tendríamos hasta marzo para recomponer la situación, si es que hay voluntad política para ello. Me da la impresión que el Frente Amplio todavía no ha He hecho la última palabra, pero los veo bastante cerrados en esta posición. Y veo que la Democracia Cristiana y el Partido Radical tampoco veo juicios por allí de querer buscar acercar p o s i c i ó n e n t o n c e、eh, s es incierto el panorama que se nos viene encima. Y lo más probable es que, como van las cosas,、eh, tengamos en marzo una nueva mesa, pero dirigida por la derecha. Don Patricio Eh, Presidente, entonces、eh, yo creo que para nuestras auditoras y auditores es muy importante、eh, conocer cuál es la posición que tiene el Partido Comunista precisamente respecto de esta situación. La postura del Frente Amplio es conocida en la medida que ellos precipitaron esta, esta crisis.、Eh, bueno, la posición de Demócratas Cristianos y Radicales, si bien no ha sido unánime, eso hay que tal vez dejarlo, dejarlo claro. Eh, marca una diferencia. ¿En qué postura se encuentra el Partido Comunista hoy día? ¿Ha tomado posición? Porque usted ayer hacía unas declaraciones en un diario de la capital donde decía: Estamos a la expectativa, aún. ¿Ha avanzado eso? Sí, estamos a la expectativa todavía.、Hacía、se reúne la Comisión Política del Partido el día lunes, donde tal vez podamos alcanzar una definición ya más concreta. Eh, no hay que adelantarse tanto a los hechos, pero probablemente que tenemos la duda de,、eh, de, de de de afirmar, de reafirmar pacto si es que no hay condiciones para ello, o sea, si no estamos todos de acuerdo, porque sería dar vueltas o b r e l o m i s m o ¿no? eh, La posición nuestra es que ojalá se ponga la situación bajo nuevas condiciones. Eso es. Ignacio. Oiga. Diputado, y para comprenderlo mejor,、eh, la ruptura de este, de este acuerdo administrativo, usted lo dice por vía fáctica, ya、eh, por parte de algunos personeros de la DC y el PR que han permitido que, s i la mayoría, varios proyectos puedan avanzar de la derecha en, en el Parlamento.、Eh, de aquí en adelante, si es que se rompiera el pacto administrativo, Por todos, ya porque efectivamente ya lo rompieron algunos y eso le quita bastante legitimidad al hecho. ¿Qué podría significar y qué va a hacer el, el Partido Comunista en particular si ya no tuviéramos pacto administrativo? Y perderíamos, yo, usted lo mencionaba, fuera de la presidencia de la Cámara, las presidencias de 22 comisiones permanentes que son bastante importantes para la tramitación legislativa en, en la Cámara Baja. Bueno, nosotros hemos estado en el Parlamento ya, sí, presidir comisiones. Sin tener la mesa igual hay es que hacer trabajo legislativo y de oposición y tratar de ganar el máximo de voluntades para hacer oposición vienen unos proyectos muy importantes de la reforma tributaria de la reforma laboral la reforma de pensiones y otros、eh, y tendremos que buscar la manera ojalá de enfrentar los j u n t o s pero si no se da esa posibilidad、eh, de, de, de tener nuevamente el, el acuerdo Vamos a estar en esas condiciones que yo digo, porque va a ganar la presidencia de la derecha, eso es indudable. No sabemos qué actitud va a tomar la democracia cristiana, ellos dicen que de ninguna manera van a pactar con la, con la derecha. Entonces se crea un tema en el que la derecha podría presentar candidaturas, pero podría no tener la mayoría. Si es que la democracia cristiana no se inclina c o n n i n g u n o de los, las candidaturas, o, o mantienen su candidatura. Eh, porque tienen que tener、eh, quien gane 50% más uno de los diputados electos. Eh, bueno, eh, ahí se van repitiendo la, las votaciones, es decir, el panorama es todavía incierto, y ahora no es solo lo que pasa en la Cámara de Diputados, el que corría lo d e m o n s e s la Cámara de Diputados, el problema es qué pasa con todo el, el, el arco opositor, si va a haber alguna posibilidad de recomponer las conversaciones. Para acuerdos ya de mayor profundidad, de largo plazo, de largo aliento, de, de acuerdos programáticos para e n f r e t a r las d i e n c i o n e s que vienen,、eh, no lo sabemos. Eh, eh, esa es la situación que se presenta, eso es lo más complejo. Yo creo, diputado, y usted lo, lo plantea con toda claridad ayer en su entrevista en la tercera, incluso hoy día en una columna que aparece suya en el diario Mercurio, usted insiste sobre el punto.、Eh, No es trivial, no es indiferente para los sectores populares el cómo se tramiten ciertos proyectos de ley que el gobierno de Sebastián p i ñ e r a ha anunciado que intentará aprobar en el Parlamento. Usted mencionaba por lo menos tres proyectos que son tremendamente relevantes para la vida de la gente. Estoy pensando en la reforma tributaria, estoy pensando en las reformas laborales. Estoy empezando en el término de esta idea de cambiar la admisión en la educación,、eh, volviendo a la segregación que creíamos que había sido superada durante el gobierno anterior. Entonces, claro,、eh, más allá de las formalidades, lo que hay aquí son algunos temas de fondo. ¿Usted podría contarnos un poco más sobre cómo visualiza este problema de las diferencias políticas que realmente hay entre un gobierno de oposición y un gobierno de derecha? Bueno, yo quiero decirle que la derecha en, en el caso de esta reforma, lo que está planteando en definitiva es una especie de contrarreforma. Entonces estamos ante la posibilidad de que lo que se avanzó、eh, en el gobierno anterior de la nueva mayoría, en derechos de los trabajadores, en reformas tributarias,、eh, que hace que los, los ricos, los poderosos, paguen impuestos, Eh, esto podría revertirse en gran medida.、Eh, entonces, no es baladí lo que estamos discutiendo para adelante, estamos viendo el futuro del país en relación a estas esta reformas, a los derechos de los trabajadores, vienen también las reformas de pensiones, los derechos de los pensionados,、eh, porque podría instalarse una reforma de pensiones que no cambie nada, que siga e i s i e n d o los AFP, los u n c i o n a l e s y las pensiones vengan a mejorar con 40 años más. Como como han calculado algunos especialistas、eh, y es ahí donde habrá que tomar partido ahí se van a ver los partidos quienes están por,、eh, por defender eso poco avanzado que se, que se considere poco o mucho pero importante o darle la pasada a la derecha para que haga de la suya ¿no? y, y establezca leyes entonces que de nuevo、eh, pasen a favorecer solo A los más ricos y a los más poderosos de este país. Oiga, presidente, mire, acaba de llegar una actualización de la, de la pauta. Me llega aquí al teléfono celular.、Eh, dice: a las 12 horas se actualiza la hora de presentación del nuevo partido de Izquierda Autónoma y Poder Ciudadano. Asisten la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, los diputados Giorgio Jackson, Maestro Cini, Gabriel Boric, Gael Joman, Camila Rojas, Claudia Mix y directiva de los partidos del conglomerado, entre otros representantes del Frente Amplio. También comprometieron su asistencia representantes de la oposición, como Guillermo Teller, Camila Vallejo, Álvaro l i z a l d e Juan Andrés Lago, Carlos Montes,、eh, Luis m e c i n a Carla Toro, Mario Aguilar, entre otros、eh, entre otros partidos de oposición. Tal vez、eh... ¿Se podría haber alguna conversación o no en este acto, un ratito más ahí en el teatro Azares, de ahí de Vicuña Maquena? Ellos fueron además. Hacer Podremos hacer algo de, de lobby, pero <risa> aquí la m a n í j a r a tiene el, el nuevo partido. Ellos van a dar su versión política, seguramente.、Eh, es lo que van a comunicarnos a todos. Vamos a estar muy atentos. Oiga,、eh, veremos qué es lo que pasa. Ahora es interesante importante que,、eh, por lo menos en estos actos,、eh, hayamos varios actores de la oposición juntos. Diputada, ojalá, ojalá salga algo、eh, de espíritu unitario. Sí, usted en la entrevista de ayer en el diario La Tercera dejaba bien en claro que、eh, tenía que ver con una conducta. Que han habido de parte de algunos, también fue muy claro en eso, de algunos de la democracia cristiana y de algunos del Partido Radical que han apoyado todos los, los proyectos del gobierno, pero el que detona es un proyecto en sí específico, el proyecto de migraciones. ¿Cuál fue la situación? Para que le expliquemos a n u e s t r o s auditoras, a nuestros auditores, ¿qué fue lo que se generó respecto al proyecto de la ley de migraciones que había enviado el gobierno? Mire, lo primero que hay que decir es que todos consideramos que era necesaria una ley de i n migración. O sea, o no, no cabe duda. O s a había que llevar adelante la discusión y la aprobación de la ley de i n migración. Pero en la oposición se había conversado y teníamos varios、eh, acuerdos sobre artículos que o rechazaríamos algunos o pondríamos indicaciones nuestras para mejorar el proyecto,、eh, mejorarlo en el sentido de que muchas de las propuestas del gobierno tienen que ver con、eh, quitarle derechos a los migrantes, ¿no? incluso p a s a n d o por sobre lo que son las convenciones、eh, al respecto, las convenciones internacionales. Hay problemas de los derechos de los, de los migrantes.、Eh, bueno, y a existía un acuerdo plágico, pero ese acuerdo no se respetó en la sala. Eh, eso es lo que es lo que lo rebasó el, el vaso, como se dice.、Eh, eso es lo que algunos que salieron ya de inmediato, indignados, a hacer los ponteamientos que hicieron. Y o creo que varios salimos muy,、eh, con bastante desesperanza de lo que d es lo que e la oposición, o sea, sintiendo que no tenemos oposición en el Parlamento, es que, por lo menos en la Cámara de Diputados no existe. Diputado, entonces para entender bien l o que e s t á ocurriendo,、eh, aquí hay, hay un problema que tiene que ver con,、eh, más que con un acuerdo puramente administrativo, como señalan algunos representantes de los partidos que están en discusión hoy día,、eh, está en discusión el qué significa ser oposición hoy día. Porque, claro, todo, si todos los partidos hablan de que se requiere la unidad de la oposición. Pero, ¿qué significa ser oposición? Es lo que está en este momento en tela de juicio. ¿Es así? Claro, y también puede significar qué significa ser gobierno de una, de una supuesta coalición o, o convergencia opositora. Porque resulta que、eh, si se piensa que ser oposición. Eh, no obliga a que votemos todos juntos, lo que podría estar bien, pero por lo menos obliga a consultarnos todos de conjunto, o、pues、sea, ponernos de acuerdo, p o n e r las diferencias y ver qué, de qué manera vamos a votar de conjunto.、Eh, esto puede transmitirse p u e s es que、si、llegamos, llegáramos a tener la posibilidad de hacer gobierno de nuevo todos estos partidos. Bueno, si unos partidos van a estar de acuerdo en un programa y otros e l inicio no van a estar de acuerdo, es d e hacer un gobierno、eh, de lo mejor. Pues, ¿eh? Entonces, aquí hay que sincerar varias cosas. Está el tema de las lealtades también e l e n t r e v i c h o Bueno, somos, ¿somos leales con lo que decimos en un momento o no lo somos? Es un tema complejo. Claro, este problema se planteó durante el gobierno de la nueva mayoría, cuando por parte de algunos sectores que están hoy día también en posiciones díscolas,、eh, se afirmaba es. que no había realmente un acuerdo político. De carácter político que apuntar una coalición, sino que solamente era un acuerdo político programático. Así es. es. Eso fue un problema y desde un comienzo comenzaron las diferencias.、Eh, nos costó mucho arribar después a, a aprobar incluso varios proyectos porque estaba esa t chava que no era tanto de la derecha, de la oposición en ese entonces, sino que era del propio gobierno, del seno del propio gobierno. Bueno, esperemos que las cosas cambien. ¿sí? Yo soy optimista en todo caso, las conversaciones tendrán que seguir, hay conversaciones ya la próxima semana,、eh, con algunos partidos,、eh, veremos cómo, cómo vamos conversando y tratamos de, de arribar a c u e r d o Diputado, en las previsiones informativas de la semana, que es un servicio que ofrecen las agencias el día viernes, donde se visualiza lo que vendría en las pautas durante la semana, aparece una reunión del Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Progresista con la convergencia progresista en el ex Congreso Nacional. ¿Eso es así? ¿Se mantiene esta, esta reunión? ¿Está bien esta previsión informativa que envían las agencias? Bueno, por nuestra parte se mantiene. No he escuchado de la contraparte de alguna disposición en contrario, pero hasta ahora se mantiene.、Gracias. Oiga, diputado, yo quisiera preguntarle justo por, por eso, porque ahí, si viene parecer a ser menor una, una conversación sencilla, estamos hablando de seis fuerzas importantes, ¿eh? todas con representación parlamentaria: el PRO. Eh, el Frente Regionalista Verde Social, el Partido Comunista y、eh, los que forman Convergencia Democrática, que son la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el Partido Socialista. Entonces, ¿cuál sería la, la, la relevancia p e r de ó n ¿cuál s r r í a la esta l e de e v a a n c i reunión? Yo mencioné la Democracia Cristiana era el, el PPD. Que no, pareciera ser una, una reunión importante. Suman varias fuerzas parlamentarias, varias, todas con representación nacional. ¿Cuál es la relevancia de que nos juntemos todos ese día en la. En el, ex en el ex Congreso. Bueno, no nos vamos a contar todos, solamente s partidos. ¿no? <ríe> todos los de esas dos fuerzas. De, de, como la veintena que somos de oposición.、Eh, lo importante es que, primera vez que, que se reúnen dos coordinaciones o p o s i t o r a s e、eh, s o es lo primero. Segundo, que esto estaba ya acordado de antes que se produjera el problema en la Cámara. Entonces va a ser un tema que tal vez va a salir y algo podremos cambiar al respecto.、Eh, no es fácil ese intercambio. Ahora, nosotros como hemos sido invitados, vamos principalmente a escuchar.、Eh, bueno, a l g Una opinión daremos, pero a lo mejor vamos a tener que esperar a discutir、eh, entre los partidos para dar una respuesta concreta, porque no podemos i n t r o v i s a r respuestas, s e de todo s n el momento que estamos. Eh, pero creo que es importante, con todo, que se haga esta, esta reunión. Presidente,、eh, se observa esta tendencia, tal vez,、eh, a que se den dentro de los partidos de la oposición o de los que se definen como de oposición, estas、eh, tendencias a las coordinaciones. En ese sentido, usted concurre hoy día a la inauguración de. o La fundación, la ceremonia inaugural de un partido político que resulta de la fusión de dos organizaciones que ya existían. Esta nueva organización es una organización opositora, por cierto, pero ¿dónde la ubica usted en el espectro político? ¿Se la puede vincular a una postura cercana a la de su partido, el Partido Comunista? ¿Está en una postura más bien vinculable a la. Convergencia democrática de orientación más bien socialdemócrata, ¿Cómo, ¿cómo visualiza esto? Todos、no, los que están en la, en la esfera de la izquierda chilena, ellos están en el frente amplio, probablemente, y no me creen que van a seguir allí. Ahora, con el partido de igualdad, bueno, nosotros hemos mantenido conversaciones y coincidencias en muchos puntos.、Eh, Entonces creo que es un partido con el cual podríamos hacer acuerdos, pactar,、eh, llevar a convergencia, etc. é t e r a No veo que en eso exista algún problema. Presidente, nos informan ahí por interno que ya le están haciendo pedir que ingrese al Teatro Azares. Yo, para, como comenzamos con estos temas, en realidad la conversación ha sido con temas un poquito ásperos de la política en esta, en esta semana. Yo quiero que hagamos un cierre con un par de cosas positivas que, que, que hubo, muy importantes.、Eh, lo que fue la reunión, entiendo, con vecinos, no sé si dirigentes, esto usted nos contará con Daniel Jado en la comuna del Espejo. La Comuna de los Pejos y la reunión con una persona muy importante como es Manuela de Ávila, que estaba acá en Chile, quien fue candidata a la vicepresidencia en la última contienda electoral de, de Brasil, presidente. Bueno, efectivamente, una delegación del partido se reunió con Manuela de Ávila, que fue candidata a vicepresidencia y es militante del Partido Comunista, fue parlamentaria.、Eh, es, además, era una gran dirigente brasileña. Ella nos contó la situación en Brasil, es muy compleja. Está la figura amenazante de Bolsonaro, que amenaza incluso con e s t a r fuera de la ley d el Partido Comunista, de perseguir al p t、eh, Una política violentista y de temor, ha infundido temor en la gente, que es lo que, es lo que más se palpa en la sociedad brasileña. Pero en la disposición a e a de luchar, en muchos partidos i z q u i e r d o s ya, y democrático, de luchar y de ponerse a la altura. No es fácil la, la situación, por lo menos los primeros momentos e l gobierno de Bolsonaro se ve difícil. A m e no s me cabe duda que sea r e componer el, el movimiento opositor y tienen mucha fuerza a su vez. Lo segundo e f e c t i v a m e n t e la comunidad de Pesco. Nosotros convocamos a una reunión de vecinas y vecinos con una finalidad. Eh, de, el, el titular era se puede vivir mejor con u n a comuna mejor porque la gente después de que en las noticias han aparecido problemas en municipios del, del sector tienen mucha desconfianza en relación a las próximas elecciones municipales ¿sí? y desesperanza、eh, entonces porque é、eh, yo he bajado porque es un alcalde que tiene una cantidad importante de h e c h o p o s i t i v o en su comuna que lo distinguen de otras comunas. Ahora es una comuna que en cuanto al per cápita y a los fondos que dispone es más o menos similar a e s a s c o m u n a s de la zona sur de Santiago.、Eh, entonces al hacer una comparación es evidente que es mucho lo que ha hecho eh, eh, en de coleta Daniel j a u Entonces él fue a dar una charla y se dedicó solamente a eso. A decir lo que él había hecho o lo que ha hecho hasta ahora, lo que piensa hacer y cómo se podría concebir un gobierno municipal que、eh, otorgue una mejor calidad de vida a las personas y que además sea un gobierno municipal que asuma la participación ciudadana como uno de los elementos, los factores principales de un buen gobierno comunal.、Eh, bueno, hubo, tuvo s quedó llenísima la sala donde se hizo un estudio chica,、eh, fue un gran éxito a mi modo e ver,、eh, asistieron concejales de otros partidos,、eh, fue abierta, fue cerrado, esto fue abierto, y lo pensamos repetir en Pedro Guidecer de la próxima semana, que tiene la misma finalidad, no, no, no, no tiene otra finalidad, alguno le preguntó para ver si era candidato a presidente y él dijo que no, que era candidato a alcalde. ¿no? Eh, para que quede claro que tampoco lo andábamos candidatiando, no, eso otro es la expresión de un buen gobierno comunal que a nosotros nos parece que es un ejemplo que hay que trasladar al resto de las comunas eso es, y, y estamos muy contentos, nos fue muy bien Muy bien, diputado, le queremos agradecer el que siempre se haga un espacio para conversar con de domingo a domingo sin restricción. Sabemos que lo están esperando. Esperemos que salga todo bien en, esta, en este lanzamiento del partido de los comunes o los comunes. Vamos a ver cómo es la sigla que, que ocupan y ojalá que haya también conversaciones importantes. Para la oposición, porque de eso también dependen muchas cuestiones que tienen que ver con el diario vivir de la gente. Muchas gracias, diputado, por esta conversación. Muy bien, muchas gracias a usted. Ahí estaba el diputado Guillermo Tellera. A mí, por interno, me estaban ahí diciendo que te estaban cuidando la silla con. Bueno, no era tan, no era tan interno, se escuchaba, se escuchaba también abiertamente, ¿no? Así es. Don Patricio, ¿qué opinión tiene? Bueno, va, va en la misma línea de lo que conversábamos antes de la cosa de la tercera. No ha habido mucha novedad o no ha corrido mucha agua bajo el puente, al parecer, en estas últimas 24 horas al menos. Sí, pero yo creo que en esta conversación, por estos micrófonos amigos, el diputado se explaya respecto de su apreciación política. Y creo que es muy categórico en señalar que es necesario ir más allá de un acuerdo administrativo. Hay que definirse: estoy en la oposición o estoy con el gobierno. Si no ocurre eso, pasa lo que estaba de alguna manera insinuando ayer Mario Desbordes, el presidente de Renovación Nacional, que decía: bueno, nosotros tal vez podríamos también votar por Mar, eh, por, eh, por Silver, el diputado demócrata cristiano que es candidato a presidente de la Cámara. A sí, ver, qué generoso. es de una generosidad notable, ¿no? Y claro, cambiaría completamente la correlación de fuerzas parlamentarias. Ahora, no es que el Parlamento sea toda la política chilena, yo creo que también eso es importante que nuestros auditores、eh, interpreten bien nuestro mensaje.、Eh, el Parlamento en Chile es tremendamente importante, no hay ninguna duda, es toda una tradición parlamentaria y por eso se dice siempre que en Chile los problemas se arreglan mediante una ley. Si tenemos una diferencia de opinión aquí con, con Ignacio,、eh, bueno, la arreglamos con una ley. Eso es lo típico chileno: n o hacer un proyecto de ley y se presenta y queda arreglado. La verdad es que las cosas no son así, son más complejas. Entonces,、eh, si bien es muy importante el Parlamento, yo creo que aquí hay que considerar de manera tremendamente relevante las cosas que pasan en la vida social. Y en la vida social pasan cosas como esta que estaba contándonos Guillermo Delier de lo que ha ocurrido en un par de comunas de la zona sur de Santiago, en donde está la gente que finalmente es la gente que decide lo que pasa en el país. Y me parece tremendamente interesante que él haya invitado a Daniel j a u d e haya contado a l g u n a de sus experiencias. Recordemos que j a u d e aparece mencionado en una de las encuestas más significativas、eh, de los últimos meses.、Eh, Como figura política de trascendencia, y yo creo que、eh, las cosas que pasan en el nivel comunal son tremendamente importantes, y ahí están muy metidos los partidos populares, precisamente. Así es que creo que、eh, esta crisis, que es una crisis en las alturas,、eh, probablemente se va a resolver apelando a lo que es、eh, la fuerza de los partidos en、eh, la población ciudadana. Ignacio, yo, yo a eso le sumaría. Que en efecto la complejidad de, de los escenarios políticos y cómo se expresa para las personas en el caso de los acuerdos es una situación bien dispar, es bien distinto lo que puede suceder en una u otra reunión o con unos cuantos diputados que, que a pesar de que la gente votó con, por ellos y los eligió en tanto s diputado s de oposición, hoy día pueden estarle dando por vía fáctica la mayoría. A un gobierno que no tenía la mayoría en el, en el Parlamento. Sin embargo, esos mismos partidos, si uno va a sus bases territoriales, a sus comunas, tienen comportamientos bien, bien distintos. Hace dos semanas pasó la fiesta de los abrazos y en ella yo al menos pude observar, no solo participando como oradores en los foros,、eh, sino también、eh, disfrutando la fiesta, asistiendo a, a las distintas actividades, a varios. Militantes, simpatizantes, cercanos de un arco de, de oposiciones políticas, de posiciones políticas muy grandes. Habían varios personajes de la democracia cristiana, e s tuvo una de sus vicepresidentas, varios de sus dirigentes sindicales participaron. Yo creo que a medida que, que se vaya ordenando el asunto desde arriba, pero que desde, desde el, los espacios basales de trabajo político en las comunas y en otras orgánicas,、eh, nos va a permitir que se ordene un poquito mejor el, el panorama. No es menor. Y, y se vuelve más importante aún pensando que en 20, 21 meses más vamos a estar en elecciones municipales, donde decidimos el, el destino de quién va a gobernar 350 y tantas comunas en todo, en todo el país. Y como son de. se gana con solo la mayoría relativa, los acuerdos que uno logre, más allá de acuerdos administrativos, sino acuerdos programáticos para gobernar esas comunas, para transformarlas como se ha transformado Recoleta. Para hacer avances importantes como se han hecho en Valparaíso, por nombrar otra, o si queremos nombrar a la democracia cristiana en, en Renca, por ejemplo, vamos a necesitar、eh, ponernos de acuerdo, vamos a necesitar dialogar y, y, y si no, la, la derecha puede que nos dé golpes importantes sin tener la mayoría electoral, sin tener un proyecto que haga mayoría justamente porque los proyectos opositores no estamos pudiendo, por unos u otros, pocos creo yo, ponernos de acuerdo en, en cuestiones importantes. Más aún si es que se llega a realizar que todo apunta hacia allá, que en esas mismas elecciones elijamos a los gobernadores regionales, que es una figura nueva en Chile, que ganan con el 40% de, de los votos y donde, si no hay acuerdo, la derecha puede quedarse con casi todas las regiones. Y es un poder no menor lo que pasa en una u otra región, en un país tan particularmente centralizado como el nuestro. Claro, sobre todo pensando en que los gobernadores regionales van a tener una serie de atribuciones, ¿no? que son estas atribuciones delegadas desde el centro, porque el proyecto no es solamente cambiar un intendente por un gobernador, es que hay funciones y atribuciones de esos gobernadores que le dan más peso al gobierno regional. Entonces, claro, el gobernador regional tiene facultades presupuestarias, administrativas, en los servicios públicos, que lo hacen más poderoso que los intendentes hoy día. Y ojo que ahí hay ya un proyecto que se está manejando por sectores de derecha de este país, tendiente a postergar precisamente、eh, esas elecciones. ¿no? Y la pregunta es: ¿por qué? Claro, lógico, si yo estoy en el gobierno, tengo mis intendentes y tengo mis funciones. No necesito hacer elecciones. De hecho, los tengo a todos. Entonces, yo creo que esas son las cosas que hay que tener muy presentes en, en estos momentos. Una última cosa, tal vez, estimados,、eh, que ayer me, me llamó la atención de la entrevista al presidente del Partido Comunista en el diario La Tercera. Él decía: tal vez el problema más serio que hemos tenido como oposición es que estamos atrasados en decirle al pueblo de Chile qué país queremos. Claro, cuando hay una dispersión como la que uno observa en las fuerzas opositoras, 16 partidos, ¿no? 16. Eh, sectores que se disputan el título de fuerza opositora,、eh, es difícil entender cuáles son los elementos comunes de esas 16 fuerzas. Pero si se quiere constituir un gobierno, hay que tener un programa. Y ese programa,、eh, dicho en palabras simples, es simplemente qué queremos hacer con nuestro país. Y tenemos que conseguir que eso, que es lo que queremos, Sea apoyado por la mayoría de los ciudadanos. De eso se trata la política, puesto en términos simples, de eso se trata, ¿no? Hacer lo que queremos. Y creo que el presidente del Partido Comunista lo decía ayer muy claramente: estamos atrasados en ofrecer, en proponer al pueblo de Chile、eh, esa visión de país que nosotros queremos. Esa es tarea pendiente, sobre la cual habrá que volver a conversar. No en este programa, sino que probablemente en muchos lugares, en conversaciones parecidas a las que estábamos dando cuenta en el sur de Santiago. Siguiendo algo que dijo Patricio hace un rato, que, que el Congreso, con toda la importancia que tiene, no es, no es lo único, quisiera recordar que la CUT realizó este viernes su Consejo Directivo Nacional Ampliado. Eh, los últimos consejos directivos nacionales de empleados de la central se han caracterizado porque se han llevado invitados por temas país. En esta ocasión, antes tuvo, por ejemplo, el movimiento No Más AFP, ha estado el pueblo mapuche. En esta ocasión fue Camila Vallejo que presentó el proyecto de 40 horas que está en el Parlamento. Pero se acordaron dos cosas muy importantes, Patricio Ignacio, auditores. El Congreso Político y Social para el primer semestre, es decir, el reunir a todos quienes están porque Chile、eh, tenga más y mejores derechos laborales, sociales, y derechamente, dada lo que se ha denominado la ofensiva en la contrarreforma laboral del Ejecutivo, el 11 de abril se ha convocado nuevamente a un paro nacional activo. Y tercero, un patrón muy importante, tome, tome nota de esto porque lo vamos a tener que tratar en algún momento del programa. La CUT va a lanzar en el mes de marzo un、eh, programa, entiendo que es un programa computacional, una aplicación, o sea, de transparencia sobre la gestión de todos los aspectos de la central de trabajadores, lo que la colocaría en un nivel muy importante respecto a este tipo de organizaciones. Así que me parece que son. Elementos muy importantes que ha desarrollado el Consejo Directivo Nacional Ampliado de la Central Unitaria de Trabajadores que se realizó el día, el día viernes. Quiero contarles que la fiesta de los abrazos no solamente se desarrolla en Santiago, que es la fiesta principal, su t r i g é s i m o primera versión. Les cuento, por ejemplo, que en Curicó ya se desarrolló la primera semana del mes de enero.、Eh, les cuento, por ejemplo, que ya este fin de semana se realizó. Lo entiendo que el día de ayer en Tomé y en Chillán. Les cuento que en un ratito más, en el litoral de los poetas, en Algarrobo, se realiza la fiesta de los abrazos de Algarrobo desde las 11 horas en el nuevo camino costero, en el f u n d o Pachamama. Nuevo camino costero, f u n d o Pachamama, la fiesta de los abrazos de Algarrobo y del litoral de los poetas. Hoy. Desde el mediodía, con un valor también de 5 mil pesos. Le agrego que el 26 de enero está Copiapó, que también el 26 de enero está Concepción, que el 27 de enero Puerto Natales, después viene Arica, Lota, Antofagasta, La Serena, San Felipe, Punta Arenas, San Rosendo, Coronel. Mira, pura fiesta. Fiesta de los abrazos que se ha extendido por todo el país. Además, estamos en temporada de verano, se anda cerca del a Garrobo, es un muy buen panorama. Ir a degustar buena comida, buena compañía, buena música y además discutir justamente estos temas que nos afectan a todos.、Y、me parece un panorama bien interesante. Don Patricio, ¿qué le parece? Y aprovecha de recorrer un poco la casa de, del poeta, las casas de los poetas, porque、las、estamos、casas. hablando del litoral de los poetas, no solamente del b a t e ¿no? Importante, sin duda. Bueno, yo creo que hay que hablar un poquito de, de este sismo del norte y enviar a nuestros amigos en la cuarta región, por cierto, el saludo desde estos micrófonos. Tenemos muchos amigos en la cuarta región, algunos de los cuales pueden haber tenido una noche movida, tal vez algunos, a pesar de que están acostumbrados, han tenido un poco de temor. Yo veía la tele en la mañana, una serie de entrevistas, la verdad que algunos muy exagerados que estaban tomando su vehículo y partiendo de vuelta a Santiago para evadir los efectos del sismo, etcétera, etcétera.、Eh, yo creo que es importante decir dos cosas. Una, que este país, nuestro, es un país que tiene esta tradición sísmica, estamos en el medio, somos uno de los eslabones del cinturón de fuego del Pacífico, por lo tanto, es inescapable, nos va a pasar hoy día, mañana, cuando corresponda. Lo segundo es que creo que hemos aprendido, y eso es muy importante. Hemos aprendido, se escucha atentamente, se siguen las indicaciones de la s autoridad en estos casos.、Eh, ayer se dio una orden de evacuación que comenzó a cumplirse de inmediato, y yo veía que se había comenzado a cumplir con, con mucha disciplina, y eso es importante. Y después se levantó el. Se levantó esta instrucción de evacuar muy rápidamente, con mucha precisión por parte de las autoridades, y la gente <coughs> se quedó relativamente tranquila. Creo que es muy importante que、eh, contatemos esto porque es una diferencia respecto de lo que sabemos que ocurrió en el último gran terremoto en Chile del año 2010, en que hubo instrucciones contradictorias, la gente no sabía a qué atenerse, no era claro para muchos chilenos lo que era un riesgo de tsunami. Hoy día todo eso、eh, se ha digerido perfectamente bien. Es interesante, no hay que olvidarlo. Y o creo que es la lección importante que uno saca de experiencias como estas. Este fue un sismo de gran <coughs> intensidad, no fue un terremoto, dicen, pero、eh, realmente la gente reaccionó muy bien, incluso muchos turistas que se encontraban de paso en, en la región. Así que vayan para la cuarta región donde tenemos tantas relaciones buenas. Eh, estos saludos desde Santiago. Así es,、eh, sufren los turistas, sobre todo los argentinos que no están muy acostumbrados a los movimientos telúricos como si lo estamos nosotros. Hacemos pausa de domingo a domingo en este 20 de enero del año 2019 con Juan Rivera en los mandos técnicos. Un pequeño alto, ya regresamos porque nos vamos a ir a regiones, en particular nos vamos a ir a la quinta región del país.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 Ahora le voy a contar porque vamos, vamos a ir a un contacto, a ir justamente a esa zona. Siempre son interesantes las cosas fuera de micrófono, pero no es que, no se, no es que lo de fuera de micrófono no se c o n v e r s e después、eh, cuando estamos al aire. Don Patricio,、eh, decíamos que en esta, en esta complejidad de la semana política. En, esta, en lo que ha sucedido durante este año, en estricto rigor, todavía no cumple un año cronológico el gobierno de Sebastián Piñera, pero sí podríamos hablar de un año político que va a concluir el 31 de marzo. Hay hechos que son concretos e ineludibles. Ha logrado aprobar la gran mayoría de los proyectos de ley, la mayoría de ellos、eh, regresivos. Lesivos para los intereses de la mayoría. Pero lo más preocupante, que eso se lo quiero preguntar, es que vienen los más emblemáticos: reforma tributaria, reforma laboral y reforma previsional. En la reforma laboral, más bien dicho, contrarreforma laboral. Y ahí me parece que también hay un, una situación que. También contribuyó a tensar más allá que no se haya respetado un acuerdo que tenía la oposición respecto a unas indicaciones, porque fueron indicaciones, no a la ley de migración, entiendo que no se r e s p e t ó Don Patricio. Bueno, yo creo que efectivamente el gobierno de Sebastián Piñera ha completado su primer año en condiciones un poco complejas, contradictorias tal vez, porque. Hay que destacar este éxito que ha tenido en imponer ciertas ideas en, en el país, algunas de ellas a través de proyectos de ley o de aprobación de leyes. Pero también recordemos que termina desastrosamente desde el punto de vista de la estabilidad política del propio gobierno. s e termina con un ministro del interior fuertemente、eh, cuestionado, fuertemente cuestionado, en riesgo de que se le haga objeto de una acusación constitucional. ¿No? Ahí, claro, nuevamente por presión de la democracia cristiana y del Partido Radical se constituyó una comisión de expertos que postergó al final la posibilidad de hacer esa acusación constitucional para marzo. Es, parte, es, es un capítulo adicional de esto que estábamos conversando en la primera parte. Pero ciertamente el episodio Chadwick es un episodio que ha mostrado dos cosas. Primero, Que Chadwick es absolutamente funcional e indispensable para la estabilidad del gobierno de Piñera. Y segundo, que Chadwick ha resultado finalmente mal parado en todos estos últimos episodios, en donde no fue capaz de manejar con pureza, con claridad,、eh, una situación, por cierto, muy complicada. Yo no digo que cualquier político hubiese podido hacerlo, porque cuando un gobierno cae en este cúmulo de contradicciones, mentiras, Operaciones de inteligencia frustradas y termina en un asesinato, por cierto que no la tiene fácil.、Eh, pero creo que eso debilitó extraordinariamente la posición del gobierno en estas últimas semanas.、Eh, le va a venir bien al gobierno de Piñera este receso parlamentario, le va a venir bien el periodo estival en Chile, en donde mucha gente toma distancia de la política, y con eso tal vez、eh, busca hacerse el espacio para irrumpir. En el mes de marzo, con la aprobación de estos proyectos de ley tan reaccionarios como son los que tú mencionabas,、eh, Carlos. Yo creo que efectivamente hemos hablado aquí de contrarreforma tributaria, hemos hablado de contrarreforma laboral y no ha sido simplemente un decir. Cuando un gobierno se atreve a hacer una reforma tributaria que significa otorgar beneficios adicionales a las personas que en Chile. Tienen una cuota de participación en el ingreso extraordinariamente grande, mucho más grande que en el resto de los países de la OCDE, porque a veces se toma como referencia lo que pasa en la OCDE. Sí, pero la discrepancia de distribución de ingresos en la OCDE es menor que en Chile. Chile tiene más gente proporcionalmente rica que la OCDE, ¿no? y entonces que se beneficie a esa gente con una contrarreforma tributaria. Por un m o n t o según se estima, en mil millones de dólares por año, que no es poca plata para nuestro país,、eh, realmente nos habla de que se está jugando una modalidad de visualizar el desarrollo económico del país que insiste en un patrón、eh, que nos ha conducido solamente a fracasos. Yo no digo que la economía del país esté en una crisis total ni nada de eso, pero estamos perdiendo todas las posibilidades de tener un desarrollo diferente. Y seguimos concentrando el ingreso extraordinariamente. Más aún, yo digo aquí responsablemente: no se saca nada con crecer a un 3 o un 4% si los ingresos de los más ricos crecen muchas veces más que los ingresos de los más pobres. Que eso es lo que pasa en Chile. O sea, pregúntele a un trabajador cuánto del crecimiento del país le llegó a su casa. Y entonces eso explica que en las encuestas la gente diga. No, no está bien esto, y le quite el apoyo al gobierno. ¿no? Porque no es que la economía del país esté、eh, destruida, no, es que la economía sigue funcionando en beneficio de unos pocos. Y lo que tenemos que meternos en la cabeza a todos es que hay que cambiar este modelo、eh, de desarrollo concentrador, mucho más concentrador que todos los países de la OCDE. Entonces yo creo que eso es un asunto que hay que agitar, que hay que dejar en claro. Ignacio. Yo, siguiendo, fíjense que estos paquetes de, de reformas, que justamente es el último año de tiempo político para hacer cambios que tiene el gobierno, porque después le vienen dos años de elecciones, donde ya primero las municipales y las de gobernadores, y después las parlamentarias y las presidenciales, los tiempos actuales de gobierno van de cuatro en cuatro años.、Eh, entonces, este 2019 es clave. Y es tan clave que esta medida, d este e paquete, que tiene tres grandes pilares, pero también son otros más que mencionaba、eh, Pato y que tú, Carlos, lo explicaste, es bastante complejo e integral en el mal sentido. O sea, se están buscando beneficio、eh, de concentración económica y de poder económico muy grande. No solamente en la contrarreforma tributaria, si uno va al asunto laboral, l q u é sucede? El empleador, que es el dueño de los grandes capitales, el gran empresario, la gran forma, aparte de redistribuir por parte de. De impuestos es que también sus trabajadores se beneficien de, lo que están lo, de, lo que están, de la riqueza que están produciendo, que son la gran mayoría de los chilenos, no son los dueños del, de las empresas, sino justamente los que trabajan en ello. s Y el mejor mecanismo que se ha inventado en las sociedades modernas para que estas personas que son trabajadores puedan、eh, mejorar su condición o su participación en los beneficios que ellos mismos generan es mediante sus organizaciones sindicales. La última reforma laboral, que no, pudo, no fue lo perfecto que pudo haber sido, ni fue el avance gigantesco que podría haber sido, pero sí significó avance, significó que la cantidad de trabajadores en Chile que está sindicalizado creciera bastante, de un 14-15% a casi un 20%. Y eso se logró gracias a que se eliminaron beneficios para aquellos que no estaban participando en la negociación, que eran los famosos grupos negociadores, que es una de las contrarreformas que quiere restablecer Piñera. Es decir, que. Vamos a quitarle el poder que tienen los trabajadores de sentarse a conversar en una balanza que ya es muy desequilibrada entre q u i e n aporta su trabajo y quién es el dueño de, de la empresa para mejorar sus condiciones de salario o de seguridad o de equidad salarial entre los mismos trabajadores en los mismos puestos de trabajo que reciben distintos ingresos. Hoy día queremos, o el gobierno mejor dicho, quiere hacer un salto atrás. Y en la OCDE, tengo entendido, Pato, usted me podría corregir, nuestros, nuestros niveles de sindicalización son aún, a pesar de haber crecido, bastante bajos comparados con los países que crecen, que son aquellos que meten en su aparato productivo, en su aparato económico, participan también los trabajadores. Entonces ahí tenemos un problema o una forma de visión de, de este gobierno que busca. Justamente mejorar en todas las posibilidades y en, de una forma bastante multidimensional la capacidad de acumular poder、eh, económico y que lo habíamos corregido un poco, pero parece que queremos darle un borrón. Yo creo que、eh, quería complementar eso, bastante importante, porque sucede además en un solo año, que parte en marzo, y yo también creo que va a partir de un, de un socavón o va a de apurar mucho los tiempos políticos, y donde si perdemos las. Los acuerdos mayoritarios vamos a hacerle aún más fácil la pega a un gobierno que tiene mucho s cuestionamiento, s que no tiene mayoría parlamentaria y que podría hacer avanzar aún más su, su agenda. Ahora sí, me dicen que estamos en contacto con nuestra panelista que nos ha acompañado durante todo el 2018. Que ya renovó para el 2019, digamos,、eh, Nacho, para que usted, que se está integrando、sí、a este equipo a, usted, ¿eh? a este equipo dominical,、eh, que esta temporada, 2018, termina. Este, ahí yo este paso este a la banca de nuevo, <risa> ¿eso q u e r é decirme, c a l o s Depende, hay, hay quienes se ganan el, la titularidad, d ¿no? n u e s t r a panelista estable, que está en Valparaíso, Puerto Principal. ¿Qué está haciendo en Valparaíso? Javier Arreyes, un gusto de saludarla. ¿Cómo está? ¿Cómo está el tiempo por allá? ¿Cómo、sí. estuvo el temblor? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo estuvo el, cómo estuvo el evento? Si el evento que está, que nos va a contar, tuvo temblores o no. Bueno, ¿cómo le va? Sí, hola, primero que todo saludarlos a todos. s、eh, un gusto, obviamente, como todos los domingos sin restricción, poder、eh, compartir nuestros puntos de vista desde, sobre distintos temas. Y bueno,、eh, me encuentro en la ciudad de Valparaíso en un evento. Eh, partidario de la Juventud Comunista de Chile, la Conferencia Nacional, que buscaba en términos generales también para poder explicarle a nuestros auditores y auditores, auditores y auditoras, hacer una actualización política、eh, de la política de las Juventudes Comunistas de Chile eh, sobre eh, todo considerando que los últimos lineamientos se plantearon en un escenario que era radicalmente distinto.、Eh, momento, en ese momento, nosotros. Eh, estábamos siendo parte del gobierno de la presidenta Bachelet, eh, y eh, posteriormente, eh, dado cuando asume Piñera, eso tiene un cambio radical y por tanto、eh, requiere también hacer una discusión en base a las prioridades que, que se van a poner y cuál es el papel de la juventud、eh, en, en el contexto nacional. ¿Me escuchan? Absolutamente, muy bien, fuerte y claro. Qué bueno. Y bueno, en ese contexto y en ese marco en s e el que se realiza este evento partidario、eh, de las Juventudes Comunistas y、eh, donde básicamente、eh, lo que se discutió es cómo、eh, se le puede hacer frente a la derecha y su agenda antiderecho, cómo se va a reorganizar y dar un impulso desde la juventud、eh, y sobre todo, estaba escuchando yo la radio、eh, También para poder empalmarlo con lo que estaban hablando ustedes en delante, en delante de cómo se pueden frenar esta, estos proyectos de ley y esta, en, este camino que ha buscado la derecha por eh, profundizar eh, el modelo y con retrotraer todos los avances que se habían logrado anteriormente. ¿no? En ese sentido,、eh, desde el punto de vista juvenil,、eh, hay varias particularidades que se han generado desde, por parte de este gobierno, en particular. Está el tema del Estatuto Laboral Juvenil,、eh, también bueno el polémico proyecto que se tramitó de aula segura, pero también、eh, podemos verlo en materia educacional, en leyes propuestas como esta supuesta admisión justa que está planteando el gobierno. Y en torno a todo eso、eh, y al cómo la juventud se levanta, es que se ha desarrollado este, esta conferencia nacional. Don Patricio. Ya, y en términos concretos, Javiera, ¿cómo estás?、Eh, ¿Tenemos alguna novedad? ¿Tenemos alguna información importante que entregar más allá de estos lineamientos que tú estás indicando? Porque tengo Miren, yo creo que,、uh -huh. entendido que hoy día hay una, hay una comparecencia de prensa en algún momento. Sí, mire, justamente.、Eh, hola, Patricio. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo estoy con alguien para poder darles la primicia a todos los auditores del de programa. Me encuentro en este mismo momento con Camilo Sánchez, el presidente de la Juventud Comunista. Y bueno, ¿qué mejor? Podrá darles un adelanto de、eh, lo que va a ser esta conferencia de prensa que él mismo, ¿no? Se los dejo inmediatamente. Camilo, Camilo qué gusto saludarte. Aquí estamos、Compañero、en este panel.、Patricio. ¿Qué tal, p a t r i c i a q u é tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos muy bien, con muchas ganas de conocer cuáles son las resoluciones más importantes de esta conferencia de los jóvenes comunistas chilenos. Muy bien, compañero. Miren, lo primero, pedirle disculpas por la voz, tengo la tengo un poco dañada. Como buenos jotosos estamos en un colegio durmiendo, en salgo a dormir y a ras de piso, así que ya con tres días de eso, por supuesto la voz tampoco queda、sí, muy bien. Pero yo comentarles lo primero, primero que todo. Nosotros tomamos una determinación, primero de ratificar un objetivo propuesto a esta conferencia, que es que la juventud comunista se la va a jugar en los tiempos que están,、eh, con todas sus fuerzas, por la interrupción de la agenda antiderechos de este gobierno. Por、bueno, una lectura que sacamos es que con la cantidad de iniciativas contra los derechos de la juventud,、eh, de precarización del trabajo, de segregación, de exclusión,、eh, nosotros enfrentar cada proyecto por separado y no darle un contexto de una agenda que enfrentar,、eh, no equivocaríamos, reduciríamos mucho la, la, la intencionalidad, obviamente, de una conferencia de este tipo, de este carácter. Y en torno a eso, bueno,、eh, lo que para nosotros es el diseño de un plan de lucha, un plan nacional de lucha, que estamos ratificando,、eh, que en toda su s s arista, s de todos sus frentes se comunica, y tiene este propósito, justamente la interrupción de la agenda antiderechos del gobierno.、Eh, la unidad es el elemento quizás que con mayor motivación la Juventud Comunista discutió en esta conferencia,、eh, a sabiendas de que hemos tenido expresiones de amplia unidad ya durante el año 2018, pero también con la certeza de que estos no pueden ser episódicos, no pueden ser coyunturales, tiene que ser una unidad con propósito también. Y en torno a eso hemos resuelto convocar、eh, luego esta conferencia al debate de todas las juventudes y organizaciones políticas de oposición juvenil、eh, para establecer, proponernos una plataforma común de demandas de la juventud, de la juventud política, digamos, de oposición,、eh, a proponerle por supuesto al movimiento juvenil y social, pero también al país.、Eh, esperamos de que ese diálogo nos permita poder convocar lo antes posible a trazos de unidad que nos vinculen mucho más estrechamente con la oposición, que ya digo, ha tenido episodios bastante amplios, muy significativos,、eh, por características también de la juventud, e una velocidad mayor que la que está ocurriendo en los partidos. Por tanto, esto va a ser también un motor de empuje a la unidad amplia a nivel nacional de todos los sectores democráticos, de izquierda también,、eh, de centro, contra la, la agenda de este gobierno. Oye, Camilo, Ignacio Rojas, por acá, buenos días. También estoy resfriado. También estoy resfriado, igual.、Bueno. <ríe> un poquito de p r o p ó l e o y, <Tomarlo, entonces. ríe> y tecito con limón ayudan e a esto. Oye, Camilo, dos cuestiones me quiero detener. t ú al aire de, de la unidad, hemos visto a esta juventud comunista que tú vienes presidiendo hace un tiempo hacer bastantes gestos de unidad. O de iniciativas de unidad, pero claro, particulares, pero crecientes, donde parece que a los partidos no, nos ha costado un poco más coordinarse. Yo recuerdo emblemática imagen de tú con otros dirigentes, incluso de la democracia cristiana, pidiendo justicia y que justicia la salida, justicia para Frei Montalva y la salida del, del subsecretario de salud que está involucrado en el hecho. Luis Castillo. Luis Castillo. Y、sí. parece que ahora eso va avanzando a, a buen puerto. Yo creo que es una buena noticia, porque estábamos justo comentando en la primera parte del programa lo mucho que ha costado. Que siendo oposición numéricamente mayoritaria en muchos aspectos, que q u el e gobierno nos ha costado pararnos. Entonces, yo te pregunto, así, bien bien al bien al grano y para que nos contéis la papita: ¿esta unidad está pensada con algún sector de la oposición solamente? ¿Con todos los sectores de la oposición?、Eh, viendo al grano,、eh, estamos pensando en, en, en invitar a la democracia cristiana también, a su juventud. Entonces, esa、okay. es mi primera pregunta. Sí, bueno, Ignacio, tú, tú bien lo dices,、eh, cuesta tanto. poder confluir en, en una o posición convocante a nivel nacional. En、eh, momento además donde la derecha, y sobre todo esta, este plan B de la derecha, que es la utilización del miedo、eh, como móvil para poder、eh, enfrentar al mismo pueblo contra s u p r o p i o intereses, contra, contra los sectores populares, contra sus organizaciones, diciendo que, o señalando que el migrante es responsable de la precarización de la vida y no así el gran capital, el gran empresariado, Eh, bueno, eso es la movilización del miedo. Nosotros necesitamos movilizar la esperanza porque ante situaciones de miedo, y nosotros sabemos, digamos, todo el chileno tiene miedo a que la salida a esta crisis que vive este modelo sea por fuera del, del modelo neoliberal.、Eh, tiene miedo también a las soluciones colectivas, pero todo va a tomar solución sobre esto toda vez que exista esperanza en que las transformaciones colectivas y por fuera del modelo tienen sentido y además、eh, son necesarias. Eh, en torno a eso, la oposición es clave. Si la oposición no está unida, muy difícilmente se va a comprender por parte de nuestro pueblo de que hay condiciones para poder esperanzarse en que las cosas pueden cambiar y no necesariamente seguir por el rumbo que van caminando. La juventud tiene、eh, condiciones y códigos también que son propios no solamente de nuestra generación, yo creo que de los momentos que hemos vivido. Somos generaciones que hemos vivido desde el año 2000, 2006, la revolución pingüina, el año 2011, creo que es lo común con las presidencias de la juventud d e la oposición,、eh, y nos hemos encontrado en cada batalla、eh, desafiando la unidad. No es un desafío nuevo para la juventud de la unidad amplia y completa. Y、eh, en esta ocasión, en esta conferencia nacional, resolvimos que la amplitud d e sin exclusiones, que tiene que ser en el marco de un propósito y por tanto no, un, un programa común de la juventud, que esperamos resolver durante el verano inclusive, porque ya hay avances al respecto, y donde no hay no solamente nuestra posición de, de no excluir, sino que yo estoy seguro también de que desde el Frente Amplio, y voy a decir esto, desde la Juventud Rebelde Miguel Enrique, lo hemos conversado con ellos, ellos no van a poner por delante el color político del dirigente a la dirigente, van a poner las ideas por el centro. Y esa cuestión es para nosotros lo más fundamental. Hemos llegado a entendimientos y acuerdos amplios desde la democracia cristiana, a nosotros pasando por el Frente Amplio, por la Juventud del MIR, y no hemos tenido problemas respecto al color, al logo. Al contrario, nos han pedido, en cuestiones muy anecdóticas, de que、eh, una carta firmada con 12 logos de organizaciones de oposición juvenil,、eh, todos peleándose por aparecer en, la, en, en, la, en, el, en el papel, digamos, por poner su logo. Eh, y eso llegó a que la última vez 14 organizaciones políticas firmáramos,、eh, donde nadie le hizo problema. Que、eh, el logo de la, de la Juventud Demócrata Cristiana estuviese、eh, a un costado de una organización del MIR, o sea, de, de la c u e n t a d Real de m i r a n d y de una organización del Frente Amplio. Por tanto, creemos que ese tema,、eh, más que del sector político, tiene que ver con la idea. Oye, Camilo, déjame ahondar en eso, y esto es. Eh, este año, el 2019, va a ser un año en que se van a juntar a conversar, pero esto se va a transformar también en movilización, en, en que hayan acuerdos, no sé, en las universidades, para disputar las federaciones,、sí. porque entiendo que para allá va la cosa, va a ser como una unidad para, para hacer oposición, pero de forma propositiva. Entonces, me, me gustaría que、sí. andáramos en eso, porque. Claro, mira, ya hemos tenido expresiones de, de listas conjuntas inéditas para, para lo que hemos tenido el último año, comprensiones de unidad mayor. Universidades, federaciones de estudiantes donde hemos ido junto al Frente Amplio, donde hemos ido junto a la j u n t a Socialista、eh, y no han habido problemas. De hecho,、eh, no es coincidencia, en todas las federaciones estudiantes donde hemos ido juntos como oposición juvenil a este gobierno, ojo, con la derecha haciendo esfuerzos desde el gobierno para levantar federaciones de estudiantes, nosotros hemos salido victoriosos ampliamente. Donde no hemos conseguido la unidad, incluso la derecha ha logrado ganar federaciones de estudiantes. Por tanto, para nosotros ya es un aprendizaje para este año. De este año Que la unidad es también una necesidad, no es solamente、eh, un buen eslogan, algo que compartir,、eh, solamente digamos, y, y señalándolo, diciéndolo. No, esto tiene que tener hechos también concretos o obligaciones para este momento. Y bueno, y en torno a eso,、eh, las conversaciones que hemos tenido preliminares con, previo a esta Conferencia Nacional, porque hemos conversado con prácticamente todas las fuerzas políticas, es que este año 2019, un año que caracterizamos. De movilización, el carácter de esta conferencia además tiene el nombre de La Juventud se levanta y no es、eh, únicamente digamos, un eslogan, esto tiene que ver con el año que caracterizamos: un año、eh, en el cual el gobierno. v a a consolidar aquellos proyectos de esta agenda antiderecho el año 2018 ingresaron muchos proyectos de ley este año se han ingresado otros tantos pero también este año buscan legislarse、pero、sabiendo que el año 2020 y 2021 van a ser año electoral y que por tanto el conflicto social puede ser muy perjudicial para el gobierno probablemente tomen algún tipo de, de resguardo sobre eso por tanto el año 2019 si efectivamente queremos frenar la agenda del gobierno va a ser clave y así lo han leído también todas a s l organizaciones políticas con las que hemos conversado que se,、eh, se están preparando, y saludaba nuestra conferencia en tanto esta preparación para eso, de un año de mucha movilización democrática, por supuesto, amplia, eh, sostenida, eh, que esperamos también ponga a la juventud nuevamente como protagonista, como lo ha sido, y como lo fue el año pasado también con el movimiento feminista, un protagonista de、eh, las transformaciones, de los cambios. De cambiar esta agenda de restricción de derechos por una agenda de ampliación democrática y de los derechos sociales.、Eh, la juventud ya c u m p l i ó ese rol anteriormente en la historia de este país y hace muy poco también. Por tanto, no es un desafío inconexo respecto a lo que ya hemos realizado en otros momentos. El valor que tenemos hoy día es que, a diferencia inclusive de otros momentos donde hemos llegado a movilizar、eh, masivamente a la juventud, hoy día estamos partiendo desde la unidad.、Eh, cuestión que años anteriores o momentos anteriores no lo habíamos hecho. Esperamos nosotros que ese sea un plus, un, un, por a decirlo, una, un valor agregado respecto a una movilización que pueda tener、eh, una armonía respecto a su, a, su, a, su, a su proceder, a su contenido, que nos permita, por supuesto, g o l o c a r más fuertemente esta agenda y, y ofrecerle a la juventud y al pueblo chileno esperanza sobre el futuro del Chile. Camilo, bueno, sabemos que ya tienes que ir a preparar el punto de prensa de un rato más. Quería preguntar.、Eh, Tienen posición, tomaron posición respecto al proyecto de admisión justa versus también el proyecto de ley Machuca. Que digamos es una, un proyecto de ley que permitiría que un 30% de la matrícula de los colegios particulares pagados、eh, pudiera accederse por la vía no del pago de la mensualidad. Y lo otro, si, ¿cómo se está、eh, pensando abordar el, el tema del Estatuto Laboral Joven en el Senado? Que entiendo entra también de los primeros proyectos para la vuelta de marzo. Sí, bueno, el Estatuto Laboral ya ha sido rechazado ampliamente. Creo que lo que hoy día falta y resta. es poder establecer una agenda que nos permita instalar. Mira, ni siquiera instalar, porque、eh, la última encuesta señala n que la juventud chilena、eh, ha doblado su preocupación, o sea, es el doble de su preocupación de lo que era hace dos años, sobre la empleabilidad.、Eh, juventud que estudia muchos de ellos en la universidad, en el Centro de Formación Técnica, que saben también de que salir, saliendo de esa instancia educativa, van a tener que manejar Uber o van a tener que trabajar en el paque, es decir, la juventud que hoy día no está empleada en lo que ha estudiado y el estatuto laboral para jóvenes estudiantes si bien no dice relación con quien egresa de la institución, s í lo que hace es、eh, poner el trabajo juvenil como un trabajo precario a disposición plena, hasta en horario digamos con, con su empleador、eh, y por supuesto empeora la situación inclusive que el gobierno busca resolver, que es la compatibilidad entre estudio y trabajo, claro. No le interesa flexibilizar los estudios, le interesa flexibilizar el trabajo porque ahí está la ganancia de ellos. Bueno,、eh, eso hay que ejecutar, ejecutar un plan.、Eh, nosotros tenemos un plan que, que es nuestro plan de lucha y esperamos compartirlo con el resto de las fuerzas políticas y tener un plan común, un plan único de la juventud chilena sobre cómo enfrentar esta agenda. Y en el marco de lo que es educación,、eh, este proyecto que se ha llamado、eh, Admisión Justa, que la verdad es que han tenido que ponerle nombres rimbombantes y nombres que... Que, que pongan el adjetivo inclusive del proyecto del que estamos hablando porque la sociedad chilena sabe muy bien de que la selección de estudiantes no es mérito.、Eh, eso es lo que está buscando es que e s t a b l e c i m i e、eh, n t o no se merezca la calidad de ser de excelencia porque no transforman, sino que cómodamente seleccionan a la juventud que estaba avanzada por razones también de contexto. Nosotros necesitamos、eh, defender lo que fue、eh, la ley de inclusión, pero fundamentalmente porque ahí avanzamos. En, en terminar con la segregación y la exclusión de la juventud.、Eh, el proyecto de ley Machuca,、eh, que es una respuesta también bastante contundente, una respuesta política a este proyecto de ley,、eh, es todo lo contrario.、Eh, es un proyecto de ley que plantea、eh, que la exclusión de la juventud chilena respecto a establecimientos que, que están aventajados、eh, disminuya. Ahora, Yo estoy de acuerdo con ese proyecto de ley, pero también creo señalar de que el propósito fundamental del movimiento juvenil de hoy día es el fortalecimiento de la educación pública y, por tanto, de que escuelas y liceos públicos、eh, puedan contar con un nuevo sistema de financiamiento, no seleccionen, por supuesto, como, como hoy día ya está prohibido hacer, que se mantenga eso y que además la demunicipalización avance, cosa de que esta caída libre de la matrícula de la educación pública pueda repuntar en algún momento, como está repuntando ya hoy día gracias a、eh, la juventud migrante, que es la que en 13.000 nuevos jóvenes ha ampliado la matrícula de la educación pública. La educación pública que h a i d o disminuyendo y que es únicamente por el aporte de la migración. ha aumentado entonces su, su matrícula y, su, y los recursos que entonces se, se entregan a los establecimientos públicos. Ahí tenemos un a c o r t e concreto de la migración. Ahora tenemos que avanzar también entonces en interculturalidad. Son establecimientos que están、eh, que, que, que palpan la realidad del país, la realidad de la juventud, que trabajan justamente con ella y esperamos que la ley no distorsione aquello. La selección de estudiantes distorsionará la realidad、eh, sobre la cual convive la juventud en Chile y que,、eh, y que digamos,、eh, realizar digamos, este ejercicio de las selecciones Simplemente excluir una parte que no le s es cómodo、eh, a quienes buscan esconder justamente la precarización y, y, y la segregación de la juventud que vivía en Chile es real y es p a l p a b l e r en las poblaciones de nuestro país. Muy bien, Camilo Sánchez, muchas gracias por este contacto desde Valparaíso, Conferencia Nacional de las Juventudes Comunistas. Bueno, el miércoles a las 6 de la tarde acá en las anchas alamedas, joven, generalmente junto、ahí、a otras fuerzas a políticas.、Eh, <risa> así que un abrazo Camilo y está Javier aún por ahí. Sí, está Javier por acá. Yo le agradezco a cada, una, a cada uno de ustedes por, por este espacio y, por supuesto, l l a m a b a a quienes c u c h a e n este programa, que yo sé que los días domingos es tremendamente escuchado,、eh, de que nos preparemos para un año de intensa lucha, pero también a sabiendas de que es necesaria y de que、eh, el sacrificio de que significa luchar tiene también su recompensa. La recompensa es un país más justo y o sé que auditoras y auditores conocen muy bien, digamos, de qué se trata esto. Muchas gracias a, a cada uno de ustedes. Gracias a ti, Camilo. Y bien, Javiera,、eh, usted va a tener el próximo domingo, que va a ser el último programa de esta temporada, varias cosas que, que contarnos, entre ellas su, sí, paso, su paso a la adultez política, que ahí ya nos explicará <risa> acá en persona de qué se trata, Javiera. Muchas gracias y no sé si、sí. tiene algo más que a g r e g a r Bueno,、agregar. porque estaba escuchando al principio cuando me introdujeron que no se sabía si había segunda temporada aquí, y yo dije, bueno. <risa> lo escuché、ah? no usted ya tiene firmado contrato ya <risa> bueno、eh, esperemos que este contacto de valparaíso haya servido para poder explicar me da la impresión de que fue bastante extensa también el adelanto que se les dio、eh, al programa、es. domingo domingo sin restricción、eh, en relación al e rol de la juventud ya este debate que se llevó acá adelante y、eh, efectivamente no nos vemos el próximo domingo como todos los domingos Acá, Estimado, en el último programa de la temporada, muchas gracias, muchas gracias, Javier. Un abrazo, saludo s a todos quienes están allá en Valparaíso, don Patricio Palma. ¿Qué le parece la juventud? Nosotros, con Nacho, entre paréntesis, <ríe> somos la reserva estratégica, somos la banca, Nacho, somos la reserva estratégica, don Patricio. A ver, yo creo que es una buena síntesis la que hace Camilo Sánchez de, la, de este torneo de la juventud. Eh, poniendo dos o tres acentos que creo que son s i g n i f i c a t i v o s Su acento en la unidad es claro y es una unidad que cruza en <coughs> la esfera de los partidos políticos chilenos, va más allá, se proyecta a sectores de la juventud que no reconocen tiendas políticas hoy día. Y hay que entender que la juventud hoy día tiene detonantes y tiene factores、eh, de estímulo que. En alguna medida son diferentes de los que manejan los partidos políticos tradicionales. Creo que la Juventud Comunista Chilena hace un esfuerzo muy grande por integrar precisamente a los jóvenes chilenos en su diversidad, en sus su rasgos diferenciados respecto de lo que fue la política chilena hace algunos años. Creo que eso es muy importante y Camilo lo señalaba con mucha fuerza. Y lo segundo es que creo que ellos tienen absolutamente claro que lo que está ocurriendo hoy día con la educación en Chile es un retroceso brutal. A mí realmente me asombra、eh, la, la crudeza que ha adquirido el debate sobre la admisión. O sea, que el presidente de la República salga personalmente a hacer una y otra explicación tratando de fundamentar o justificar lo injustificable. Es decir, negar los contextos en nuestro país para explicar lo que es la diferencia social es algo realmente extraordinario. O sea, pensar que algunas medidas p a r c h e como la selección que se indica en algunos colegios emblemáticos, p u e d e superar la segregación que afecta a millones de jóvenes, es o una ingenuidad brutal o una maldad muy grande. Yo me inclino más por lo segundo. Es decir, la fría. De la derecha chilena respecto de no importarle el destino de la gran mayoría de los jóvenes del país. Porque eso es lo que se está haciendo, se está revirtiendo una decisión que tomó el país,、eh, influida por lo que fue la Revolución Pingüina y sobre todo las movilizaciones del 2011, que dijo: ¡basta! Hay que terminar con este sistema segregado que condena al joven a h a c e r lo que es. Salvo excepciones, por su cuna, su lugar de origen. Entonces, ese avance que se había logrado se está revirtiendo hoy día. Creo que es muy clara la postura de Camilo Sánchez explicando por qué ellos se van a movilizar en contra de esas iniciativas、eh, tan reaccionarias. Y yo creo que es importante porque es un muy buen ejemplo de lo que puede ser una política de ultraderecha en nuestro país. Y hay que decirlo sin temor. Esto es extraordinariamente reaccionario, es ultraconservador, es mantener un sistema de privilegios, es no importarte el destino futuro de la gran mayoría de los jóvenes del país. Es que sacrificas、eh, de una manera brutal la enorme cantidad de talentos juveniles que hay en Chile. Estamos hablando de eso, no estamos hablando de estadísticas. Entonces, yo creo que es tremendamente importante que una juventud política. Tome con pasión este problema. Esto no es un problema académico, esto es un problema que afecta la vida de los jóvenes y, por tanto, el futuro del país. Entonces, hay que plantearlo con toda claridad. Ignacio. Yo, respecto a esto, me gustaría mucho preguntarle la opinión a, a los ministros de gobierno. O alguno de ellos que haya salido de un colegio público para ver cuál es su opinión respecto al asunto. Entiendo que no hay ninguno en este gobierno. En el, en el problema es que no el, podemos hacerlo. En el primero creo que había un ministro sí, que había estudiado. Se le、eh, coló uno. Lauren Goldberg. Lo sacaron después. p e r ó poco. Duró poco además. Entonces, ni siquiera podemos preguntarle a algún ministro de este gobierno salido de educación pública qué opina. Es que es no nacer tan cerca. Daniel Matamala lo decía en una columna que da bastantes datos bien interesantes y se llama Nacer cerca de la cumbre.、Eh, que, que efectivamente es muy fácil hablar del mérito cuando uno ya nació al ladito de la meta, ¿o? pero es complicado cuando uno no nació ahí, cuando los colegios、eh, caros donde estudian los ministros y sus hijos y sus familiares y sus primos, que parece que, como bien decía Pato, acá más que un, un asunto meritocrático hay un asunto de casta. De mantener ciertos privilegios que ponen paredes para que otros, en sus talentos y sus esfuerzos, puedan contribuir al país en las mismas condiciones que, que el resto.、Eh, es, muy difícil, es muy difícil que puedan dimensionar desde esa altura que es ser、eh, un joven en uno que no es de esos colegios, que son muy pocos además, hay muy pocos colegios particulares y esos colegios particulares、eh, hay muy poquitos. Desde cuáles salen efectivamente quienes gobiernan、eh, los destinos económicos y ahora va encima los destinos políticos de, del país. Yo creo que ahí Camilo Sánchez da muy buenas luces. Yo creo que un factor es de unidad. Yo lo mencionaba cuando lo entrevistaba. Creo que curiosamente la juventud da más signos de madurez en muchos espacios. Que sus representantes políticos adultos en otros partidos.、Eh, creo que lo, lo hacen muy bien, dialogan muy bien. Me parece increíble esto de que desde la DC hasta la Juventud Rebelde Miguel Enrique se vayan a, a juntar a conversar. Así que da bueno. A mí me preocupa si, en qué horario lo van a hacer. ¿eh? Estaba mirando la pauta de la semana. Parece que después de las 6 de la tarde no van a poder hablar de estas materias porque hay un alcalde. Que es el alcalde de Quilpue, que plantea que solo hasta las seis se pueden ejercer los derechos en algunos rangos etarios.、Así、no sé、es. qué opinas tú, c a r l i o Así es, el, es el alcalde de Quilpue, Mauricio Viñambres, que colocó un toque de queda juvenil o adolescente juvenil, donde los menores, entiendo, de 16 años、eh, no, pueden, eh, no pueden salir a las calles. Por temas justamente de delincuencia que se le achacan a grupos de, de jóvenes, entonces se coloca este toque de queda juvenil.、Eh, se puso un recurso de protección el fin de, en l f i de la semana de parte de los estudiantes de la Quinta Región, eh, eh, patrocinado por el abogado de la bancada、eh, PC Progresista, Luis Cuello. Eh, entiendo que fue acogido el, el recurso y que se tendrá que ver posteriormente en su mérito el fondo para determinar si esta determinación del de alcalde de Quilpue está dentro de sus atribuciones. Aunque así fuera, yo creo que es un despropósito el abordar el tema de la delincuencia, en este caso de la delincuencia juvenil, que seguramente debe existir en Quilpue. Eh, tomarlo desde el punto de vista de un toque de queda, de, de impedir la libre circulación de un sector etario de la sociedad. Don Patricio. O sea, e s un poco suave para decirlo, <risa> Perdóname que te lo diga s No, o sea, a mí me parece simplemente un escándalo que existan estas posturas ultra conservadoras, reaccionarias en las autoridades de nuestro país. O sea,、eh, se, se les olvida que estamos en el siglo XXI, intentar prohibirle a un muchacho de 16 años que circula después que se pone el sol, pero ¿dónde estamos viviendo? Me pregunto. ¿no? Entonces, no podemos vivir en un país tan conservador como el que pretenden que vivamos.、Eh, a mí me llega a, a dar rabia ser viejo y tener que decirlo. Yo esperaría que muchos miles de jóvenes estén en la calle protestando contra un despropósito como el que señala Carlos de impedir que los jóvenes puedan manifestarse en su vida social después que se pone el sol. Sí, es una barbaridad, pero ni en la edad media, ¿no? Porque hasta e la edad media los jóvenes iban a las tabernas cuando correspondía. Entonces aquí ya estamos peor que en la edad media. Oye. Pato, efectivamente, no podemos buscar muchos ejemplos en países occidentales que tengan algo de democracia en los cuales se estén vetando el ejercicio de los derechos de libertad de tránsito, a conversar, a ver el sol ponerse, como decía Itum. Pero s i hay un ejemplo, bien curioso. Lo único que se ha intentado fue una serie animada. Un capítulo de Los s i m p s o n el alcalde, que es un corrupto, el alcalde Diamante, le prohíbe a los niños salir en un rango horario. Hasta en los Simpsons fue un desastre. Tuvieron que al final del capítulo cambiarlo. O sea, ni siquiera, ni siquiera en los dibujos animados han funcionado estas medidas tan particularmente absurdas y que no se condicen ni con estos tiempos ni con hace 20 años atrás tampoco. Yo creo que es grave. No, es sorprendente. Es sorprendente que, que el país digamos, no reaccione、eh, drásticamente respecto de personalidades públicas, como es el caso de un alcalde. Que se atreva a imponer este, esta norma. n o Bueno, espero que no dure mucho, eso es lo, lo que uno puede esperar, pero aquí resulta con mayor razón, tal vez, el, el rol de las juventudes políticas progresistas de nuestro país, de las juventudes de izquierda de nuestro país, que tienen que buscar promover valores que sean alternativos para esta sociedad. Y esta cuestión、eh, no es trivial, o sea, te habla de la importancia de la política. Ignacio, ese, de eso se trata. Porque aquí a veces se, se. Claro, se tiende a hacer la caricatura de la política, sobre todo entre la juventud. Entonces, se dicen los señores políticos, los que se enriquecen, los corruptos, los que dominan el poder en beneficio propio, etcétera, etcétera. Es una larga letanía la que se cuenta respecto de los vicios de la política. Que existen, sin duda. Pero eso es porque, digamos, se intenta. Transformar la política precisamente en eso y solo eso, ¿no? y quitarle el contenido noble de transformación que siempre ha tenido por lo demás la política desde que e x i s t e las sociedades organizadas. Entonces,、eh, creo que es muy importante que en ocasiones como esta、eh, reaccionen las juventudes políticas, las juventudes políticas de izquierda sobre todo, y pongan los puntos sobre las ideas. Creo que en ese sentido esta conferencia de los jóvenes comunistas puede ser un a p o r t e Significativo. Así es, y justamente estamos tomando contacto, estábamos haciendo ahí un esfuerzo de, de producción porque nos vamos nuevamente a la quinta región. Entiendo que、Estáis、esta con vez. h a Yo no voy a ir de vacaciones, Carlos, ¿eh? s <risa> ya, ya te tengo. Ay, y me costó levantar, m e ya pero sí, hace es otro problema. La quinta región, estábamos en Valparaíso, entiendo que esta vez nos vamos a Viña del Mar, a la ciudad Jardín. No, ahí está don Luis. Cuellos. Don Luis Cuellos es abogado, es coordinador legislativo de la bancada del Partido Comunista Progresista. Pero además, Luis, junto a saludarlo, estábamos recién hablando acá con Ignacio Rojas, con Patricio Palma, sobre el recurso de amparo, entiendo que es que colocaron junto a estudiantes secundarios por él la situación. Eh, del alcalde de Quilpue, este toque de queda para los jóvenes, para los adolescentes. ¿Por qué no nos cuenta un poco de esta, de esta situación, de los elementos jurídicos que lo llevaron a poner este recurso junto a los estudiantes secundarios? Gusto de saludarlo de domingo a domingo. Buen día, Carlos. Gracias por el contacto. Bueno, estaba escuchando justamente la radio Nuevo Mundo en este momento y eh, efectivamente, eh, como. abogado, junto con、eh, la Federación de Estudiantes Secundarios de, de Marga Marga, q u i s i m o s desarrollar una iniciativa para reaccionar a t esta medida que es todo discriminatoria, arbitraria, que es ilegal, que es inconstitucional y que al mismo tiempo incluso vulnera varios tratados internacionales. Y、eh, lo que hemos promovido es, una, es un requerimiento ante la Contraloría para que ésta se pronuncie en torno pues, justamente a la legalidad de esta, de esta propuesta. a c l a r e m o s que aún、eh, el alcalde de v i l l a m b e ha dicho que está en elaboración una ordenanza que comenzaría a regir en marzo. Eso es todavía confuso, pero lo cierto es que ya está haciendo varias gestiones para que esto、eh, tenga lugar y por lo pronto hace pocos días se reunió con Carabineros para poder, para poder coordinar cómo operaría esta, esta ordenanza. Entonces lo que hemos hecho junto con los estudiantes de secundario s de Marga Marga es pedir a la Cancelería que aclare ¿Cuáles son las competencias del municipio? Porque en realidad acá hay dos,、eh, dos ilegalidades. Una que tiene que ver con las competencias, esto es, que una ordenanza y ningún acto administrativo puede regular ni menos restringir el ejercicio de una garantía constitucional, el ejercicio de un derecho humano como es la libertad personal. Esa, esa es una, es Eso e es e s un a p c t que solamente lo puede hacer la ley o la constitución y siempre de, de, de forma proporcional. Es decir, tampoco la ley puede poner cualquier tipo de restricción a la libertad personal. Y en segundo lugar, eh, eh, como digo, el, el municipio no tiene esta, esta facultad y menos a la r a z n de la p a z a Y en consecuencia, lo que nosotros esperamos que la Contraloría determine que, e indique al alcalde que se abstenga de, de continuar con esta, con esta medida que es sumamente arbitraria, porque sabemos que este tipo de cosas siempre están dirigidas fundamentalmente contra la juventud pobre, d i g a m o s l o derechamente.、Eh, y la verdad es que eh, eh, lo que propone el alcalde es un toque de queda para menores de 14 años, para efectos de que no puedan salir a la calle después de la una de la mañana si no están a c o m p a ñ a de o s d un adulto. Y lo que, el peligro que encierra esta medida es que, que viene después. Si toleramos este tipo de cosas, en el futuro vendrá otra regla que prohibirá la salida a la calle hasta una hora de los menores de 18 años o de 15 años o quién sabe qué. Porque ya habremos pasado ciertos límites. Luis, entonces es ante la Contraloría Regional、eh, de Valparaíso, de la Quinta Región, y no ante los Tribunales de Justicia. ¿Por qué esto? ¿Por qué no se fue de protección? Yo había entendido que era un recurso de protección. Usted nos aclara que es ante la Contraloría. Sí, hemos, hemos querido primero tener un pronunciamiento. ¿Por qué la, la Contraloría? Porque la Contraloría tiene, tiene、eh, la facultad de fiscalizar la legalidad de los actos de la Administración. y la administración que está comprendida por, suerte, por cierto la, las municipalidades y por lo tanto hemos, hemos creído que es、eh, importante tener la opinión de la Contraloría para efecto de saber y que indique un criterio. Es decir que una, un dictamen de la Contraloría,、eh, nosotros pensamos que lo,、eh, va a coger nuestro fundamento, un dictamen permitiría también detener una medida y para esto vamos siendo los municipios porque claro, es una, es una forma también de、eh, probablemente sacar rédito electoral h o y e s t á n muy de moda estas ideas、eh, retrógradas o, o se quieren poner de moda, por lo tanto, perfectamente, otro tipo de otros municipios a lo largo de Chile podrían también querer imitarlo. Por lo tanto,、eh, nosotros esperamos que la Contraloría entregue una、eh, opinión, una interpretación jurídica de carácter general y que impida que esto se siga extendiendo. Don Patricio.、Eh, buenos días, Luis. gusto saludarte. Buen día, m a r i s o、eh, Bueno, tu función es la de coordinador legislativo de la bancada comunista pro-progresista、eh, en, en Valparaíso. Y、eh, hemos discutido bastante en el día de hoy en este programa sobre、eh, la contraofensiva que se anuncia por parte del gobierno,、eh, disparando distintos proyectos de ley que tienen un carácter、eh, claramente retardatario. Hemos hablado aquí de contrarreforma en lo laboral, de contrarreforma en lo tributario. Entonces, yo creo que sería muy bueno que tú pudieras darnos un panorama de cómo se aprecia、eh, la actividad legislativa en las próximas semanas, pensando que efectivamente queda una sola semana de actividad, de actividad política en el Parlamento chileno. Después viene un periodo de receso y en marzo se reanuda la. La lucha parlamentaria. Entonces, cuéntanos un poco cómo está el calendario, qué es lo que se avisora como, como tendencias para las próximas semanas, porque viene un periodo complejo en el cual me imagino se están tomando todas las medidas para enfrentarlo. Sí, desde el punto de vista de la, de la agenda, la ejecución del gobierno, bueno, el gobierno ha presentado ya muchos proyectos, numerosos proyectos de ley, pero、eh, en aquello que tiene que ver con lo, con lo estructural, Eh, creo que deberíamos poner atención fundamentalmente a la reforma tributaria, que ya fue presentada y hoy está siendo discutida en la Comisión de Hacienda. Se espera que esa reforma tributaria sea votada en la Comisión de Hacienda en general durante el mes de marzo. Por otra parte, está la reforma de las pensiones, que también fue, fue presentada y hoy e s t á en, en etapa de audiencias públicas. Bueno, esto, estos dos proyectos no se van a votar este, antes de que se, se produzca el proceso parlamentario, pero、eh, creo que. Eh, el, el gobierno a d v e r t i d o、eh, tomando en, en, en consideración cuál fue la conversación del programa durante la primera parte que existen ciertas condiciones o, o ciertos p u n t o s que pueda rescatar de parte de la oposición para poder hacer avanzar estas verdaderas contrarreformas que tienen por objeto、eh, como ya sabemos、eh, desmontar los avances que se lograron durante el gobierno de la nueva mayoría Pero, además el gobierno ha anunciado que se enviará pronto un proyecto de, de reforma laboral Y sobre eso yo creo que es un punto, porque si bien es cierto que este proyecto de reforma laboral abordaría los aspectos de la negociación colectiva, ya el gobierno ha podido,、eh, mediante este famoso pitineo,、eh, lograr aprobar、eh, dos proyectos、eh, en materia de derechos individuales del trabajo. Es decir, logró aprobar en la Cámara de Diputados el Estatuto, el Estatuto de Laboral Joven, que mencionaba recién c a r m l o Sánchez, y también un proyecto de teletrabajo. Entonces son dos proyectos que si bien es cierto no, son, no tienen carácter Sin embargo,、eh, van en la línea de、eh, flexibilizar y precarizar las relaciones laborales para los trabajadores. Ignacio. Oiga, ¿cómo estás, Luis? Ignacio Rojas, por acá. Oye. Hola, Ignacio. Luis, a mí me, me preocupa, volviendo a lo, a lo primero, tú nos mencionabas que pasaba a llevar respecto a esta idea del alcalde de, de Quilpue, de ponerle horarios. Al ejercicio de algunos derechos para los jóvenes, a m í me gustaría preguntarte efectivamente qué, qué d e r e c h o estaríamos pasando a l l e v a r ¿ok? por qué hay ilegalidad, más allá de la, de la cuestión formal que tú nos explicabas, que es, un, que es un primer paso, preguntarle a la Contraloría por qué o hasta qué punto una municipalidad puede atribuirse funciones que, según nuestro sistema, no le son p r o p i o s pero también preguntarte en el, en el fondo ¿cómo, cómo está afectando esto cierto ejercicio de garantía. A, a una población que no es menor, que todos dicen que son efectivamente parte importante del presente de Chile y parte fundamental del futuro de ella, que son aquellos jóvenes menores de, de 14 años. Quisiera partir por, por eso y después una preguntita más sobre lo segundo que trataste. Mira, creo que hay dos, dos garantías fundamentales que están siendo eh, amenazadas, eh, o sea, que están siendo objeto de una grave amenaza. La primera de ellas es la libertad personal de los menores de 14 años, porque tengamos claro que la,、eh, la libertad personal. Eh, es un derecho, una garantía que corresponde a toda persona, que no está supeditada a la de a q u e tenga. Y en segundo lugar, esto podría también afectar de manera más indirecta el derecho de reunión. Es decir, si un grupo de un grupo de, de, de jóvenes de 13 a 14 años quieren eh, eh, cerca de una mañana jugar la pelota en, en la calle o, o qué sé yo juntarse a conversar, eso, eso podría estar también afectado porque podría llegar la policía y、eh, detenerlos para conducirlos a sus casas. Esas son las dos, las dos garantías fundamentales que están hoy día. Eh, amenazadas por esta, esta、eh, ordenanza que está elaborando el alcalde de Guilpue. Y además también、eh, creo que hay que tener en cuenta cuál es el, cuál es el enfoque que se está adoptando, con qué enfoque se funda. Porque el alcalde de Guilpue mencionó recientemente que、eh, él no quiere ver a niños eh, eh, ebrios o drogados, ni tampoco quiere ver a niños o niñas cometiendo delitos en alguna casa, en algún lugar, en algún lugar comercial o en otro lugar. Por lo tanto, e s t á claramente dirigido, o sea, tiene, una, tiene un efecto. Que estigmatiza,、eh, como bien d i c e s tú, a un sector importante de la, de la población. Lo segundo, Ignacio. Y sobre la agenda legislativa de, del gobierno, tú dices que, hay, si bien hay algunas que acaban de iniciar、eh, o que están ya participando, por ejemplo, en la discusión de, de la Comisión de Hacienda, en el caso de la contrarreforma tributaria, tú planteas que en marzo es cuando. Debería ya, cuando se retome después del, receso legislativo de febrero, cuando deberíamos empezar con, con toda fuerza. y q u é nos depara,、eh, tú nombraste tres, Tres grandes focos de iniciativa. Tengo entendido que además está el asunto de, de la j i b i a que sería bueno ver en qué, en qué está esa ley de la j i b i a entender un poquito cuáles son los intereses contrapuestos, pero sobre todo preguntarte en marzo cuál es el, el panorama, porque hemos visto que, que ya viene el, el año 2019 en lo legislativo y sería el último gran año que tiene el, el, el gobierno pa, para imponer su, su agenda también en estas en esta materias. Entonces, la pregunta es. ¿Qué debería suceder en marzo? ¿Qué deberíamos esperar? ¿A qué hay que estar atentos? ¿Y qué sucede con el conflicto de Lajibia? Que es un conflicto justamente respecto al anuncio de un veto de aditivo que debería presentar o que anunció presentar el, el gobierno y explicar un poquito qué es eso. Bueno, partiendo con el proyecto de Lajibia, esa es un, una moción parlamentaria del diputado Daniel Núñez, de la, de la Banca del a d Partido Comunista de e s t a d o u n i d e n s que se presentó el año 2014. Este proyecto. En dos líneas lo que hace es, es muy sencillo, es terminar con la pesca de arrastre de la jibia y establecer que solo puede ser、eh, capturada mediante una técnica que se llama línea de mano o poteo. Es decir, una técnica、eh, en, en cuya v i t u d se va sacando la, la jibia por individuo, ¿eh? una, una a una. Y esto implica suprimir el arrastre, prohibirlo. Entonces,、eh, este, este proyecto de ley fue aprobado completamente por el Congreso, obtuvo una alta mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Incluso o b tuvo muchos votos de la, del oficialismo. Y el, el problema es que,、eh, gracias a la, a la presión de la industria, que en un principio querían que el gobierno presentara un requerimiento al Tribunal Constitucional, eso no, no funcionó, no se hizo, pasó el plazo, venció. Y el gobierno,、eh, en base a esta presión, ha escogido el camino de un veto. Es decir, de ejercer una, una facultad, que es propia de un sistema presidencialista, de modificar la ley una vez que haya sido aprobada. Ese e v e n t o en q u e va a consistir, según lo que ha anunciado el propio gobierno, en que se va、eh, a introducir una técnica nueva. Es decir, se, se, se mantiene la prohibición del arrastre, pero se introduce el cerco como técnico o, o arte de pesca. Entonces, esto permitiría、eh, ser un camino intermedio que, la verdad, ha sido rechazado tanto por pescadores artesanales como por pescadores industriales. En consecuencia, hay también un, hay un grado de incertidumbre, se esperaba que esto regresara pronto,、eh, para esta semana. pero、eh, aún ha quedado ...ha q un e d d a o u poco en el limbo porque el gobierno ha dado, se ha mostrado muy dubitativo públicamente. Entonces lo que podríamos esperar es que, si、eh, todo sigue supuesto, que esta semana que viene, que es la última semana legislativa, se discuta este veto y eso, eso requiere, eh, eh, bueno, que se f o r m a n grandes mayorías en el Congreso si es que quiere insistir en el proyecto de ley que ya aprobó. Y, estoy, y respecto a la pregunta sobre lo, lo que viene, de marzo hacia adelante, lo que podemos esperar es primero que、eh, se vote、eh, el proyecto de reforma tributaria y el proyecto de pensiones. Ahora, hay que tener,、eh, creo yo, en consideración algunas cuestiones de carácter estructural, o sea, de las reglas del juego, porque si bien es cierto, en la,、eh, hoy día existen en la Constitución varios cuoros supramayoritarios, en el caso, por ejemplo, de reforma laboral, esto no tiene un c u o r o n especial, por lo tanto, eh, eh, si bien es cierto, la Eh, la oposición, en teoría, tendría una mayoría como para poder rechazar la reforma laboral o la reforma de las pensiones o la reforma tributaria. En realidad、eh, está muy ajustada, por lo tanto,、eh, así como están las cosas, el gobierno podría conseguir eh, eh, votos, si es que no media una, una alta presión social, podría conseguir votos para efectos de lograr、eh, hacer pasar una reforma laboral o una reforma de pensiones que, que beneficie a las AFP como se ha venido proponiendo. Luis Cuello, coordinador legislativo de la bancada Partido Comunista Progresista. Queremos agradecer este contacto desde la Quinta Región en este día domingo. Y bueno, vamos a estar en contacto permanente. Parece que va a ser bien intensa la semana allá en el Congreso. q u e d mucho bonito todo e a Muchas gracias, Carlos, por el contacto. Un abrazo, un abrazo Luis. Saludos, Luis. Bien, don Patricio, el penúltimo programa de la temporada. Y esto se acaba, señores. Se acaba, tiene, tiene sus minutos para redondear esta, que ha sido este programa con mucho, mucho tema. Mira, a mí me complica un poco esto último que se le preguntaba a Luis p u e l l o sobre la ley de la j i b i a porque por primera vez en mucho tiempo、eh, nos hemos encontrado con sectores de trabajadores enfrentados entre sí. Creo que este es un fenómeno nuevo.、Eh, De alguna manera es eh, delicado. Eh, <coughs> el proyecto de ley, por supuesto, beneficiaba de manera significativa a los pescadores artesanales, que son los que producen la mayor parte de la j i b i a en Chile. Eso hay que dejarlo en claro. Hoy día, la mayor parte de la j i b i a es producida de manera artesanal. Y el proyecto de, beneficiaba precisamente a este sector por encima del industrial. Ahora, producido lo que se produjo,、eh, lo que observamos es un lobby bastante significativo de parte de los industriales que se han colocado detrás de los trabajadores industriales. Y entonces buscan generar un enfrentamiento entre trabajadores, eh, haciéndolos eh, disputar un recurso natural que ellos pretenden extraer por separado. Ojo, que esto es、eh, algo nuevo en nuestro país: el, el que aparezcan,、eh, el que se levanten sectores de trabajadores respaldando la postura de los empresarios. Creo que es un asunto que hay que atender con mucho cuidado. Hay que conocer bien lo que está ocurriendo en la industria.、Eh, hay, no hay claridad respecto del número de trabajadores industriales afectados. Unos dicen que son muchos, otros dicen que son muy pocos. Y en ningún caso se trata de desfavorecer a un sector laboral, pero lo que sí creo que hay que evitar a toda costa es que se produzca este tipo de enfrentamientos, porque solo beneficia al que está detrás de, de ese enfrentamiento, que en este caso es un sector patronal、eh, de antecedentes más que discutibles, porque recordemos que los industriales de la pesca es uno de los gremios más、eh, discutibles que hay en nuestro país. Por eso estamos hablando de、eh, anular la ley de la pesca, precisamente, que fue la ley que le entregó el patrimonio de los recursos pelágicos chilenos a siete familias. ¿no? Entonces, bueno, de eso estamos hablando, y yo creo que no es trivial que se haya producido una discusión nacional respecto de la j i b i a Tal vez muchos chilenos no conocen lo que es la j i b i a ¿no? no saben que es un.、Eh, Una especie de, de cierta importancia, se exportan alrededor de 200 millones de dólares en j i b i a cada año, lo cual es un, una suma r e l e v a n t e importante, y esperemos que esto termine de buena manera, ¿no? eh, beneficiando a los que inicialmente estaban、eh, siendo objeto de este beneficio de la ley. Y sin afectar los intereses de trabajadores que hoy día aparecen en la calle. Recordemos que ayer vinieron alrededor de 500 trabajadores desde el Biobío a Santiago ¿no? a, a exigir la defensa de los derechos de la pesca industrial. Entonces, ojo con esto que puede terminar de manera conflictiva. Ignacio Rojas, yo sin ánimo de interrumpirle sus palabras finales, ¿qué le pareció la reunión Macri-Bolsonaro la semana? Yo creo que. Es un elemento importante. Hay una configuración de política en, en América Latina, no solo en Sudamérica, en América Latina, es decir, de, desde el sur del Río Blanco hacia acá. Que se configura por, por polos que se están, se están rearmando. Por una parte, tuvimos un, un Sebastián Piñera que, ante la crisis económica de, del año pasado en Argentina y otras crisis políticas en el continente, en Colombia, por ejemplo, trató de asumir el liderazgo desde su cancillería、eh, de la derecha que se estaba reinstalando en varios gobiernos de, de América Latina. Pero que hoy día tiene unas nuevas configuraciones porque la economía más grande, que es Brasil, también está gobernada por un presidente. En este caso de, de ultraderecha y muy cuestionado. Yo creo que no es menor, no es una reunión menor.、Eh, Bolsonaro está bien interesado en la política internacional, aunque curiosamente a su cambio de mando fueron muy, muy pocos representantes de estados de, de otros países, pero que. Además, se reúne con un Macri que está muy, muy debilitado en sus posturas. Fíjense, solo mirando imágenes, la cantidad de fotos que se tomaba Sebastián Piñera con Macri cuando estaba a punto de asumir o cuando había asumido el gobierno, como lo aconsejaba, según decía Sebastián Piñera, pero parece que hoy día esos consejos no le, ha, no le han resultado muy buenos y no se ha vuelto una buena compañía. Yo creo que es interesante. Hay que estar expectante,、eh, más que expectante, interesado, viendo. ¿Qué va a pasar? Porque por el otro lado, en México tenemos también un, un presidente que se está instalando, que no, no ha sido fácil su instalación, tiene problemas muy grandes con el abastecimiento de combustibles y el robo que hay desde lo que se, estos tubos que llevan grandes cantidades de petróleo y abastecen a un país gigantesco, que además tiene petróleo. Entonces, yo creo que ahí tenemos un, una posición de reconfiguración. Yo creo que no hay polos muy bien definidos. La derecha también tiene sus propias intenciones entre las derechas tradicionales, que podríamos encontrar incluso en Sebastián Piñera, y aquellas ultraderechas que están justamente secuestrando algunos de, de estos sectores políticos. Yo le daría solo esa relevancia hasta, hasta ahora. No hay, yo creo, mayores anuncios que hayan hecho que no, nos puedan interesar. Y para cerrar, si pudiera decir、eh, yo dos cosas: uno sobre lo que mencionaba、eh, Pato Palma. Efectivamente, hay intereses acá. No son justamente los trabajadores de uno u otro lado los que le tienen más temor, a, en, en términos concretos, los números a la ley de la j i b i a Tampoco son、eh, Carlos u g a Pato Palma y Ignacio Rojas, sino que son las siguientes familias. Yo creo que eran a sonar varios apellidos conocidos: Stengel, Sarkis, Santa Cruz, b o j o r o t s a n n e r f o r k s Izquierdo, Escuchen esta, Angelini. Y algunos capitales noruegos, justamente los que manejaban el negocio de la pesca industrial por arrastre. La pesca industrial por arrastre, para los que no saben, es que un barco gigantesco atraviesa una zona, una franja de, del océano con una malla que llega hasta el fondo y que arrastra a su paso todo lo que hay en el camino, depredando e impidiendo que se reconstruya inmediatamente los recursos naturales que ahí se sacan. O sea, toma el fondo marino. Sí, pela. Literalmente pela toda una parte afectando para un, un país como nosotros, que tiene tantos miles de kilómetros de costa, uno de nuestros recursos fundamentales. Versus la pesca de, de toma de mano, que no es más que la pesca tradicional que nosotros podemos ver, sobre todo en esta época que vamos más hacia el litoral, en todas las caletas, que es el bote que toma los hilos y sin depredar y sin destruir el medio ambiente, va generando importantes、eh, ganancias de recursos hacia el país y de trabajo digno Que no tenían en otras condiciones porque tenían que competir el botecito o los botes de nuestra s c a l e t a con esos gigantescos buques industriales de Angelini y, y sus otros amigos. Entonces, esos son los, los intereses que hay、eh, en juego. Y para cerrar, saliéndome un poco de, de la pauta, yo ayer vi una película muy buena y la quiero recomendar porque la ha ido muy bien en los festivales de, de cine que se llama Roma. Es del afamado director mexicano、eh, Alfonso Curón. Yo creo que véale c u a d r o Cuadrón. Cuadrón. Cuadrón. Cuadrón. Véanla porque se refiere a unos hechos que, si bien distantes en el tiempo, en el año 1971, en la Ciudad de México, que es la terrible ma masacre del jueves de Corpus Christi, que ahí también hay un Corpus Christi sangento r i en México, más de 120 muertos por un grupo paramilitar infiltrado y entrenado, que además fue cubierto de un manto de mentiras muy importante. Recién en el año 2006 se reabrieron investigaciones de qué fue lo que realmente había sucedido y que involucraban al presidente de ese entonces. Yo creo que una buena película que llama muy a reflexionar, muy cuidadosamente elaborada, y creo que es un buen panorama de domingo por la tarde. En de... Netflix, ¿no? Está e n n e f i También. Junto con Masacre en el estadio, también que está ahí en n e f i Agradecer、eh, a todos quienes han hecho posible este programa. Por cierto, nuestros panelistas: Ignacio Rojas, Patricio Palma, Macarena Vergara y Rafael Martínez, del Departamento de Prensa, en el Apoyo. Juan Rivera, los mandos técnicos, que ya pronto también tendrá este programa en la nueva página web, r a d i o n o v o m u n d o c l Visítenlo. También saludamos a quienes nos escuchan en la retransmisión de las 19 horas. Y quiero cerrar con un,、eh, dos saludos. Saludos muy especiales. A Iyapu, que no solamente brindó en la fiesta de Los Abrazos un cierre espectacular, sino que ayer en Olmue. Llevó las causas de la justicia, sobre todo las del pueblo mapuche, no solamente a una gran audiencia, sino que también a todo el mundo, porque es un festival que se transmite para todo el mundo. Y por cierto, como lo dijo don Patricio al comenzar el programa, nuestro abrazo fraterno a toda la gente de la cuarta región, de Coquimbo, de La Serena, de Ovalle, de Iyapel, donde tenemos señales que tal vez nos lo está pasando muy bien tras este fuerte sismo que se sintió anoche allá. Así que va también, nos sumamos como radio, como programa. Con este abrazo fraterno a n u e s t r o s auditoras y auditores en la cuarta región. Muchas gracias por estar en la sintonía de Domingo Domingo. Vuelve con su último programa de la temporada el próximo fin de semana. Gracias. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron.